Segundo mi asociados. E calcho e associati. Y ya empezó. Según asociado, ¿viste? es De esta forma empieza El FIACAS número 22 Muy buenos días, muy buenas tardes Noches, madrugadas Etcétera, etcétera Depende de tu uso, horario Así es, hola, sí, muy están. muy buenas ¿Qué fue, y ¿Cómo estás? Aquí todo bien Pues yo también Recuperándonos de la semana de Difuntos, no sé De difuntos sí. Que bueno, sí, así, ah, hubo, hubo esta especie de que cueda de sesos en lo que es del ambiente de la farándula. No tienes la canción de Los Ángeles de Charlie también. Mm, esa nos faltó. Oye, hablando cierto. Hablando de jarra, pues. Qué, y... Qué guapa que era esa mujer. Yeah. Y, y bueno, y... en cambio Michael Jackson era una mujer fea, Michael. <risa> no, era un gran artista. No, no, ya sí. Vamos a poner Michael Jackson a petición de a público. del público y sí, porque a Lady le gusta y quiere. A mí también me gusta Michael Jackson, pero yo no quería poner Michael A mí Jackson. la música, sí, bueno, no, no vamos a apelar a la novelería del momento. Porque que hasta... tú sabes que es la típica, ¿no? Se hasta presenta en... Juan Luis Guerra en Ecuador, todas las radios ponen Juan Luis Guerra. Se muere Michael Jackson, todos ponen Michael Jackson. Se muere Elvis Crespo, todos ponen Elvis eh... Crespo. Y y se muere Proyecto 1, el, el Sandy Papo, y todos ponen. Y bueno, hoy día en Fuegos Asociados vamos a... A caer también en esa fea práctica Que a mí siempre me ha desagra me, me, me, me desagrada, me molesta Pero vamos a hacerlo por pues Darle que... placer, por... complacer las peticiones Las complacencias musicales De quienes nos escuchan Bueno, sí, aparte del pedido <risa> Bueno, sí, sí, sí encaja Más o menos dentro de, del, for del Formato multitarget Del programa Eso porque... sí, no, pero yo porque... digo por, por ponerle así lo A la eventualidad Lo o sea, que algo. sí, qué sé yo sido un poquito de no sé oír por ejemplo que en radios de corte tropical por ejemplo vienen y te meten a michael jackson bueno igual sí. es que vamos a poner a michael jackson que, porque onda, se no? murió el pana y nos vamos a ir con los titulares eh, eh, así es en fútbol y asociados ya ya bien ya, ya los titulares en fútbol y asociados Emelec de nuevo es el visitante del terror, hubo fecha de visitantes de esta semana en la Copa Credife por cierto, ¿eh? la otra cara de la medalla, el Barcelona, y si desciende ¿qué pasa, se acaba el fútbol en el país, eso lo vamos a analizar aquí en Fútbol y Asociados también, Wow. Info. ¡también! Liga está recuperando su Eye of the Tiger a propósito de que hoy se cumple un año de la consecución de la primera Copa Libertadores para un equipo ecuatoriano a manos de Liga Deportiva Universitaria. Vamos a recordar también aquella gesta histórica gloriosa del deporte del país. Hablando de Copa Libertadores, también se están jugando las semifinales. Ayer ya quedó finalista, Estudiantes de la Plata a los dañazos. Hoy se juega Gremio vs. Cruzeiro. ¿Quién pasa a ser el segundo finalista? Ya lo veremos. ¡Wow! Infotainment. Eh, también eh, el análisis. Más bien dicho, un recuento histórico y todo lo consabido a la al traspaso más bien dicho del Toño Valencia al Manchester United sueño hecho realidad no para el Toño también vamos a hablar un poquito de Wimbledon el abierto de tenis de césped ha habido partidos muy interesantes, muy simpáticos aparte también de analizar un poco de las noticias las coyunturas deportivas que ha habido en esta semana y especialmente estos últimos días ahora sí vamos a comenzar infotainment. Eh, aquí ya que vamos a soltar a Michael Jackson, no le vamos a soltar a la brava así como Pongo más la música, sino que vamos a un poquito analizar lo que era el fenómeno del rey del pop, mezclándolo claramente con lo que nos compete que es el fútbol y el deporte, ¿no? Recuerdas, ¿recuerdas quién lo llamó Rey del Pop a Michael Jackson? Pues no. Yo tampoco. Bueno, fue ya un título que se lo ganó debido a los, a, digamos, a las hazañas artísticas que fue cometiendo Michael Jackson. Vamos, yo creo que se consagra con este título a raíz del álbum Thriller, ¿no? Que es considerado uno de los más vendidos de la historia. Especulaciones hay de que ha pasado a los las 100 millones de copias vendidas y los piratas... Ni hablar, ¿no? Si ¿Sí, ¿sí has visto el <risa> montón de discos piratas que ofrece por la calle de Michael Jackson a raíz de su muerte. Claro, una cantidad en fin, monumental. Bueno, eh, este disco Thriller, aparte de haber vendido tal cantidad de disc de copias, eh, sacó muchos sencillos promocionales, uno de estos Billy Jean que estamos oyendo. Eh, también lo importante de este disco, el mérito está en que revolucionó lo que es el mundo del videoclip. Por ejemplo, con el con el de thriller que es un cortometraje más que más que un videoclip es una y no barbaridad solo, no. No solo por la duración hay que señalar que también la calidad con la que se efectuaba el dinero que se invertía y en la realizar, composición de las la, coreografías, la, el montaje, la composición cinematográfica, las coreografías, la cantidad de gente que se involucraba llevaron al al al videoclip. A pasar de ser meramente un, una especie de producto audiovisual en el que te mostraban únicamente a la típica banda tocando sus canciones no Y con esas coreografías de baile más que con algún concepto o, o representando lo que la letra de la canción decía Que no era muy común por aquellas épocas de es, este este tipo de... de de videoclips, sin duda fueron inaugurados por Michael Jackson. ¿no? Aquí el genio del propio Jackson se ve, sobre todo porque él, él diseña, participa en lo que es las coreografías, y aparte él ayudó mucho en lo que está su composición, su... la producción musical. Claro que ponen aquí en Thriller, eh, es muy fundamental el hecho que Quincy Jones fue el productor y como que este muchacho sabía mucho de cómo producir un álbum pop de calidad, ¿no? Más de Michael Jackson en todo el programa Ahora sí creo que es tiempo de meternos en lo que es el deporte Vamos con campeonato nacional Muy bien Sí, sí eh, Se jugaron los... Bueno, ya ayer se completó la fecha Son seis partidos en total que se jugaron entre domingo y miércoles eh, Arrancamos, creo yo, con el primero, con el clásico de Ambato Partido mm. jugado entre el técnico universitario del Macará Y sorpresivo Será tan sorpresivo. Sí. Eh, la victoria del técnico no deja de de causar sorpresa y sobre todo en ese rato porque el Macará era el principal opcionado a ganar el clásico y además era el equipo al que más le convenía una victoria. El técnico a pesar de haber ganado no, no salió de esa última no. de esa última posición. Al menos ya digamos comparten puntos de la posición con Barcelona. Son medio último, medio último cada uno, pero. ¿A quién le servía más al Macará? Ah, creo que cualquiera. Lo creo que, que, pero, que al Macará le servía mucho pero, más. Pero sí, Macará dejó pasar una valiosa oportunidad. Pero clásico es clásico, digo. Y es? este y este clásico ambateño es bastante. Ya tiene bastante su historia y normalmente en un partido de estas características suele suceder que que no puedes adelantar un marcador por más de que uno esté muy bien y el otro esté muy mal. Eh... No puedo observar mucho que, digamos, este partido justo estaba en camino al Estadio Atahualpa, iba escuchándolo, y supe que uno de los goles, por ejemplo, el primero, el primero sí lo vi de Armando Huila, este gran delantero del técnico universitario, a mí me parece un jugador muy interesante, lo podemos ver hasta en la tabla de goleadores de la Copa Credife, tiene seis anotaciones, yo creo que es importantísima su colaboración en el técnico universitario, y más que nada saber que lo que se ha dicho aquí, y creo que se debe haber dicho en medios en ah, varios medios que el hecho de de la posición de técnico universitario no radica en su ofensiva sino en la pésima calidad de su defensa una muy mala defensa, el el cotejo fue interesante, muy guerreado, yo sí lo vi por completo tuve la oportunidad de hacerlo con gran cantidad de golpes expulsados Fue, fue, estuvo, ¿no? fue un clásico, bueno, fue un partido expulsiones. un partido representativo, tres expulsiones en el, en el en el partido y que le van a pesar mucho a ambos, ambos equipos. Yo creo que con todas estas bajas. El macará sobre todo. ¿no? Y luego de haber dejado escapar estos puntos, el macará definitivamente ya resigna la posibilidad de meterse a liguilla. Le veo muy difícil. Porque podemos ver que, por ejemplo... No sé qué tan difícil sea. Veamos el calendario del Macara en todo caso. Parece muy complicado. El último partido tiene aquí en Quito con Nacional. Hasta donde yo sepa el Y penú. Nacional, al, hasta el último partido Podría estar pugnando por una eh, clasificación a, a, a Copa Sudamericana No, a Sudamericana ya, ya, ya está imposible Porque con el triunfo de Liga ya es inalcanzable Bueno, claro, con lo de ayer de Pero el, al, a al, lo que es la fase final del torneo Lo ha de luchar eh, Nacional ya va a tener su escuadra completa Pero bueno, no nos desvié Macará el siguiente juega Cuenca Otro equipo que busca Liguilla Entonces yo creo que el Macará se ha complicado, complicado un poco complicado, ¿no? Ahora, el, el partido... Eh, se jugó en una cancha con una gran cantidad de público 11.000 espectadores ¿100.000? 11 11.000 <risa> No, 11.000 espectadores que... Todo ambato se fue a ver al... Que vieron un, un excelente cotejo en cuanto a, a, lo, a lo emotivo Se guerrió mucho por parte del macará. En cambio el técnico fue un equipo que fue muy muy utilitario, muy inteligente Porque al minuto 9 ya se había puesto adelante con ese gol de Willa Que fue uno de esos goles que llegan de repente Porque el que había empezado a imponer el ritmo Y el que tenía la propuesta ofensiva era el Macará Obviamente era el favorito, se sentía obligado Sabía que tenía más que perder, creo yo, incluso que el técnico universitario Entonces el Macará salió a, ser amplio, a buscar ser el amplio dominador A proponer el partido hasta este gol sin embargo, eh, marcó este gol el técnico universitario Y lo que hizo fue replegar Se vio bien servido por esta anotación Y esperó con sus huestes Bien arremangadas en la ofensiva A que el Macará se volviera a descubrir Y en el minuto 60, ya en el segundo tiempo Sentenció el partido Porque durante todo este cotejo eh, Hubo una sensación de que el Macará Tenía claras posibilidades para, para desequilibrar El hecho es que la defensa de técnico Hizo agua en innumerables ocasiones Marcelo Velasco se le nota que ya está Muy veterano No lo podía agarrar en ninguna de las Arrancadas, en una de las carreras Que emprendía el delantero Ferreira Era imposible, lo dejaba siempre comiendo polvo Para, para beneficio Del técnico universitario Estuvieron desatinados totalmente los ofensivos Incluso Gaby Fernández Se perdió una cantidad no un buen partido, para Sí, se perdió una cantidad de oportunidades En la habilitación, en la definición Eh, Ferreira no estuvo claro Hubo salvadas espectaculares Incluso del del de Edwin Villafuerte Y de la saga de, de Volvió a Villafuerte Me parece que es valiosa su vuelta ¿Qué tal estuvo la, las atajadas? De... Hubo dos jugadas e Extremas en que Villafuerte Tuvo que sacarlas con las uñas Una recuerdo a Ferreira Luego de varios rebotes El, el cotejo Fue agradable, ¿no? Es, tenía ese sabor de clásico Buen recibimiento de las hinchadas Eso sí, con Tres expulsiones que las vamos a, re, a repasar Inmediatamente, Marcelo Velasco Doble amarilla, al minuto 64 se fue expulsado Luego, eh, Moreira Al minuto 67 Igual, por doble amarilla, chao Y luego Ferreira por Improperios, por juego brusco Se fue expulsado al minuto 73 eh, algo, algo que me pareció Muy chistoso y que vengo Estoy observando desde hace rato más o menos el manejo de los árbitros y la nueva tecnología que tienen. Así es. Y a veces me da un poco de risa ver que en vez de utilizar los, los headphones y todo lo que tienen... O se hacen se señas y se gritan. Perdón, perdón, perdón. El la auricular, parte, la el diadema. El auricular, la diadema que tienen ubicado van corriendo hacia línea o se gritan, se hacen señas. Es como que... Se les hace difícil acostumbrarse Eso. a un mecanismo que lo que debería hacer es facilitarles el trabajo. ¿no? Les va a tomar tiempo acostumbrarse. Sí, me pero parece, verdad, no me sé. da un poco de risa, la verdad. No sé. Es que ya, ya, la, ya la costumbre de hacerte gestos y de gritarte, no sé. No se les va, pero... Aponte que se que les acabó de... las pilas. Creo que deberían poner un poco de su parte, porque yo veo esto en todo. Y justo, Ay, entonces y justo no... ahorita que pitó Samuel Aro. Me acuerdo porque él es uno de los que más se acerca al cuarto al cuarto juez, al juez de las a los jueces de línea a conversar en vez de aprovechar el recurso que tienen en su oreja, ¿no? Sí, pana, no corras tanto. Sí. Van a para algo se gastan como 300$ dólares, que deben leer todas las pintarias. Ajá, no es solo para sí. echar pinta, para utilizarlo. Sí, sí. Bueno, eh, eso eh... Algo más del partido del técnico, tú sabes, yo no puedo opinar mucho, yo estaba en el Atahualpa en ese que momento. Que Jorge Célico fue muy inteligente al, al, al hacer los cambios, eh, cuando ya vio que había una, una ventaja para el técnico universitario, no re, no rehusó a atacar, incluso claro, exacto sí hay... por la por la expulsión de... De, de, de Velasco Que le tocó reorganizar la saga que... Pero por ejemplo un cambio que fue importantísimo Fue sacarlo Lomar Guerra Que fue eh, figura y todo Y meter a este jugador Claudio Rojas Que entró fresquito a meterle miedo a la saga del Macara. Me Con parece eso... que Célico se está dando cuenta Que la virtud del técnico universitario Está en su ataque Exacto, entonces lo que está empezando a explotar Célico es la mejor defensa que es el ataque Precisamente, entonces Cuando el técnico universitario se vio al frente En el marcador, nunca se replegó Excepto al principio y eso le estaba costando que el Macará esté a punto de empatarle, Pero luego Célico se dio cuenta que lo que debía hacer es mantener el balón lejos de su área Porque eh, falta reforzar el, el segmento defensivo del técnico Como ya hemos dicho aquí en innumerables ocasiones y no nos cansaremos de repetir Ari, fíjate que en la tabla de goleadores del de torneo de tiene dos de técnico siendo último Entonces... Uh, hay que ver que arriba está el punto fuerte del técnico universitario Estas sin duda, sin duda. Es, las puedes ver en asociados.blogspot.com. Página de la cual también te puedes hacer fan en Facebook Ahí al lado derecho del blog está el botoncito respectivo Ya tenemos 47 fans Y cada estaba vez más gente hacer... que se entera de lo que es Fútbol Asociados Porque estamos difundiéndole bastante Hay, hay gente, yo estaba revisando gente que no no no ubico muy bien Pero... Nos chequean la página, no sé si hay en el podcast, en todo caso saludos, a propósito vamos a saludar rápidamente. ¿Sabes a quién quiero saludar? Le voy a saludar al cristiano que está en la Johnny. En la Johnny. Así es, haciéndonos ya se fue, ya el se aguante. Fue a la Y a la Johnny a trabajar y nos está escuchando. Y de y... pasito da, da, da, eh, haciéndonos el favor de publicitarnos sí, sí, allí sí. en la U.S. ¿Qué foco? Nos escuchan en todas las latitudes de Fútbol Asociado, sí, en a, nos, España, en Estados Unidos. Nos falta un reporte del África, loco. Algo de África, porque nos escuchan en, en España. Así es, en México. Ioni, en México. Eh, en no Brasil, se, ¿no decías también? Sí, ¿también, en Brasil, ¿también? en Argentina todavía tampoco no tengo un reporte, pero por ahí sí, sí puede que nos estén escuchando también. En, en Colombia nos han escuchado, una bastante, prima mía. Sí, sí en Colombia. Eh, en todas las ciudades del ecuador, en Venezuela así es, tenemos tenemos algo de acogida, en el Guayas, en Cuenca, en Cuenca tenemos bastante audiencia, ojalá, ojalá esto siga creciendo, ojo con la majito porque nos gusta, nos gusta hacer esto y, y, y recuerden que eh, el trabajo que estamos realizando aquí, consideramos nosotros que es tal vez un poco inferior a lo que realmente podríamos dar si es que contáramos con mayores medios informativos, económicos, tecnológicos, Para más desarrollar personal, mejor. exacto para desarrollar mejor este trabajo sin embargo lo hacemos igual con infinito amor así y, oye gracias también a los capoeras a, a los de siempre que al nos al mandamos, malandro, a los alejos, al malandrio que nos escucha bastante por cierto el el Quique Cueva me dijo que también nos escucha no sabía que era gente ah, saludos al kike Cueva también. asociados a los medicamentos sin duda al amigos manos, del barrio también a todos muchas gracias que por se prende full ahí eh. ...a Biriba, también que hace su esfuerzo luego de su larga jornada laboral. ...a likean a ya muchachos, muchachos, Muchas gracias sí. muchachos. Sí. síganos. Eh, eh. También pilas con la página del Facebook ahí les sabemos subir los posts también hay para que los opinen. <risas> eh, también hay foro de discusión lo cual que no no le hemos no le hemos explotado pero ya lo vamos a explotar de mejor forma ah, ahí podemos hablar también eso es lo bueno del ponte de del de dichoso Facebook. Que los que son fans también pueden abrir su propia tema para discutir y ahí podemos hacerle a la chacota. En a la momento. tertulia futbolera, cuando gusten muchachos. Ya, eh, bueno, el otro partido, ya podríamos hablar de Nacional versus Liga de Puerto Viejo. Un partido... ¿Un que partido, que creo que super fue... super lindo, loco. Fue sí. muy agradable. Sí, yo luego vi un poco el reprise que pasaron en el canal que, que transmite ...emocionante hasta no, dónde... y lo escuché en la radio... El, ...el... ...alabo la actitud de Liga de Porto Viejo... ...loco, porque... ...es un equipo que no se esconde... ...a pesar de... ...tú sabes del eterno complejo de la altura... ...y que no, que que un equipo... ...que es de corto presupuesto... ...digámosle chico ya, un de la costa... ...normalmente acá viene a protegerse... ...a evitar la catástrofe... ...no, este equipo salió sale muy valientemente... A, ¿Cómo es esto? A hacer su propuesta de juego Con todo, ya te digo Con una mañana y tarde inspirada Por parte de gente como Hugo Vélez Como el Cocacho Macías Que ahora se pintó el pelo Ay, no, no lo reconocí al principio Cuando ya vi el 7 Ahí en un muchacho blondo Dije, ah ese ha sido el Cocacho eh, Y luego nos dice el gol no eh, También Molina estuvo un juego bastante bueno Y na empezó, Nacional había empezado atacando, tú sabes, así con un poco de complicaciones De lo que es el manejo del medio campo Se notó mucho la ausencia de Wellington Sánchez aquí en este equipo Porque atacaba con bastantes bríos, pero sin mucha brújula ese ese spa, Ese orden en el tiempo, en los espacios que suele dar Wellington Sánchez No lo puede dar nadie más en el nacional Tampoco estaba, digamos, el otro habilidoso Que es el tocayo del muchacho que estamos oyendo Así es, Michael Jackson, Michael Jackson. Quiñones también estuvo ausente El único Michael Jackson que nos queda eh, También por acumulación de tarjetas entonces Sura tampoco Sura tampoco estaba, aunque... Algo bueno de este partido que se puede rescatar en el nacional es el hecho que llovió, Orlindo llovió, ya está marcando, ya se lo ve, ya se lo veo con un poquito más de orden en su. En lo ¿Cuántos que su, tiene? 23 años creo, Orlindo llovió. Orlindo, no no recuerdo bien la verdad. Eh, ya es el máximo goleador nacional, ya tiene 5 goles, tiene que acabar de consolidarse, que ya creo, está en edad. Yo creo que con la presencia de Michael Jackson, Quiñones y de Wellington Sánchez. Pueden colaborar mucho más para la labor ofensiva de Orlando Que lo veías corriendo por toda la cancha claro. desesperado tratando de coger para el balón Para el siguiente cortejo ya estará Wellington y Michael Jackson, Quiñones Así es, haciendo su moonwalking Ofreció un moonwalking, ¿verdad? ojalá Ojalá no se lesione con los pupos Se sí, lo vayan a enterrados ahí en, la, en, la, en el gramado del, Y que no dañe el gramado tampoco del... del Así es bueno, <ríe> No, eh, no, sería muy chistoso el eh, Sí, ofreció un moonwalking ahí Y bueno El cuadro de la capira se adelantó Casi pues, tempraneramente y Un es golazo momento. del Cocacho Macías Pero este Este muchacho corre una Una luz, o sea Me parece que ha mejorado mucho el, el trabajo físico De Liga de Puerto Viejo, esto, esto es importantísimo Que en los equipos de la costa se haga buena Preparación física, sí, sí, sí. para que puedan ser Competitivos, aguantó, es que hasta el final Dio batalla Liga de Puerto Viejo Al minuto 10, Cocacho Marcías marcó el gol, que nos vas a Describir, Eddie. ¿eh? Una bueno, corrida es un larga, una corrida, un contragolpe Lo escogió muy mal parado de la saga de Nacional Y bueno, un definió gol, con calidad Fue un gol como el que hizo Willa en de, en el técnico universitario igual lo agarró a contrapierna en el contragolpe al Macará Y fue un raudo veloz, entró por el centro de la saga, nadie lo pudo parar y marcó el gol Aquí fue algo similar con el Cocacho Macías Luego había el llegado el empate, el empate. orlindo a lloví lindo minuto 29 se había tranquilizado, me imagino un poco la parcialidad criolla Que no superó los 1880 según el Pagados, dato Pagados no había más de 1800, aquí dice Muy bien, eh, el gol de Orlindo a los 129. Claro, un poco de tranquilidad, me imagino porque es, Nacional sí. todavía pugnaba por sudamericana en este partido. Ya bueno, viene el, el cabezazo y con eso el Nacional un poco ordenaba sus líneas, pero de todas formas sí se lo veía desorientado ¿no? el, el cuadro criollo. En el segundo tiempo eh, vienen los cambios, viene entra Danner Pachi. Y con eso sumó Liga de Puerto Viejo, o sea, demostró claramente que intentaba buscar, eh, intentaba los tres puntos el cuadro portovejense. Eh, claro, al, al minuto 60 llegó el gol de Hugo Vélez, otro, otro jugador que constantemente es resaltado Y tenía una foto preciosa de, de esa, pero me salió en menos de un píxel. Bueno, es que nunca prestas tus herramientas de trabajo a tus papás, loco. Mm. <risa> se te llevó la cámara tu papá. Eh, así. Sí. Y, y me la descargó y me tocó tomar fotos con el celular y no es lo mismo. Bueno, de ahí Orlando el minuto 77, puso otra vez el 2 a 2. Eh, ese momento era ritmo Era partido. especial porque después del del 2-1 de Liga de Puerto Viejo, eh, Nacional se descompuso bastante en ese momento. Y de hecho pudo haber llegado el 3 y hasta el 4 de, de Liga de Puerto Viejo. Cocacho Macías se perdió dos oportunidades, pero increíbles. Una con un error. Pero espantoso de William Cuero Le cede el balón No me acuerdo si era Bueno Hugo Vélez ya había salido hasta este momento me parece eh, Le cede Déjame un poquito revisar la alineación Y con eso me acuerdo A Cotera eh, le, le cede eh, ingenuamente el balón La pasa a Cocacho Y este se pierde de una forma increíble Y luego otra también estuvo a boca de Arco Luis Macías Y la desperdicia, en esos momentos parecía que Liga de Puerto Viejo estaba es, podría pagar la, las consecuencias de estos de estos hierros y luego vino el 2 a 2 de Orlindo Ayoví, donde recuperaba más que nada el optimismo, la hinchada y la gente de Nacional. pero de todas formas, sí, Liga de Puerto Viejo asumió con valentía este este momento del juego y lejos de lejos de replegarse se fue al ataque y luego vino el tercero de Luis Macías, ya minuto 90, fue una celebración, la gente se quería volver loca. No sé en el... es el minuto 90, noven... minuto 90 más uno fue. En el... Sí, ya, ya se estaba acabando el partido, Orlindo también se había perdido otra un poquito clara, pero no tan claras como las que se perdió Liga de Puerto Viejo antes del empate de Nacional, pero viene este tercero, Pero fue una locura Todo, Toda la gente se abrazó Gritaron como de mentes, la gente que vino de Puerto Viejo Había un poco de hincha sí, ¿no? sí, había un buen grueso de gente Se movilizó la gente me me Viejo. Me simpatiza, este equipo hay que trabajarlo Allá en Manaví y nos escuchan Que Liga de Puerto Viejo creo yo es el único equipo de la costa Aparte de Barcelona y Emelec Que tiene un, un arrastre popular significativo Y entonces esto hay que seguirlo trabajando, ¿no? Son gente que tiene su devoción a la capira, que es el el equipo que creo yo representa con mayor altura altivez del sentimiento manaba. Sí es, es muy, muy, muy seguida la capira. Y como bien dices, debería trabajarse sobre esto, ¿no? seguir incentivando el sentimiento capiresco entre los manabas y los quién sabe, gente de otras latitudes. Así es, bueno, muy bien ganado el cuadro, me, me, ya te digo, me gustó sobre todo la actitud de Liga de Puerto Viejo Fue a ganar y aprovechó el hecho que Nacional era ganas pero no, pero cero orden Y además creo que había un factor determinante también Los ánimos que, que se vivían en el estadio me imagino no habrán sido de los más agradables Luego de todo este problema con el fallecimiento del muchacho, hincha de Nacional, David Erazo Con todo esto o sea, de que sí, la mí gente mí se, centró, poquito... se centró mucho también en esto de darle un homenaje y toda la cosa me me claro, de la que, luchada, más Me, que me no. imagino que hasta algo de suso muestra de ello También creo que debe incidir un poco en que la gente tampoco haya respondido masivamente Ah, déjame estadio. contarte que el operativo policial estuvo bastante fuerte Pero claro, o sea, lo que, lo que sí vamos a decir es que Yo vi, hubo registro exhaustivo de cavidades corporales en busca de armamento Pero eso se debe hacer siempre Eso es lo que aquí se dice no es esperemos lo que, hemos, que se haga en todos los partidos Es lo que hemos criticado desde hace rato Y desde que estábamos en la universidad Partidos de la selección te revisan hasta con detector de metales Y luego en partidos de campeonato nacional No se aplican los mismos operativos No queremos decir que en los partidos de la selección No se deba hacer esos operativos Se debe hacer en todos Se debe hacer igual en todos los partidos Eso es lo que nosotros opinamos Y lo hemos venido diciendo desde hace rato Porque la verdad... Sí resulta un poco chistoso que en un partido de la selección, donde todos linchamos un mismo equipo, donde todos seguimos un solo sentimiento, eh, se exagere un poco. Se podría decir que se exagera un poco el, el, el, el operativo. Sin embargo, no deja de ser necesaria igual la presencia masiva de policías. Pero se debe equiparar los operativos Y en esta ocasión se aumentó Obviamente por la coyuntura Esperemos es que esto, de Sucede algo Es tienda de la novelería esto, Exacto Es acción Es acción Es acción reacción No es como Se murió Michael Jackson Y aquí en Fútbol Estamos poniendo Michael Jackson Es más o menos eso Es como, se murió, asesinaron un hincha y de repente la policía por una fecha va a hacer controles de espíritu. Esperemos Ahora que se sea mantenga. siempre. Claro, hubo hubo de todo, perros, caballos, todos los animales posibles, loros, de todo. No, ya, tú sabes que estos, los, los perros policías me dan mucho miedo a mí, personalmente, sí, sí. pero vale la pena, vale la pena que que se sigan haciendo estos operativos partido muy es. entretenido te... 3-2 ganó la capira y esto igual le permite no alejarse sobre todo el descenso y quién sabe si sí, está, sí está con los mismos puntos que nacional sino y no quién que tiene... sabe aspirar también a, a una clasificación a podría ser ¿Puede es todavía. un equipo que el once titular es muy interesante lo malo es que no tiene recambio el, el cuadro de liga de Puerto Viejo. cuando sufre expulsiones suspensiones lesiones ahí es cuando sufre este equipo creo que al igual que nacional porque realmente estas fechas sin Wellington Sánchez y Marvin Pita han sido nefastos. Eddie, seguimos con el último partido a analizar para irnos con un sabrosísimo intermes musical. ¿Con cuál nos vamos, Eddie? El siguiente, el Cuenca Melec, podría ser. Muy bien, el, el partido que sin duda era el más importante de esta fecha. Había un equipo como el Cuenca pugnando por Liguilla y otro como Melec que a, apuntaba a ser puntero absoluto y a meterse directo, ya ML, ahorita tenemos ya dos clasificados a, a liguilla final, Liga y Emelec, ambos gracias a sus victorias como visitante, Emelec esto es lo que buscaba ganar en en un partido y en una plaza que en la que me gusta a mí mucho ver fútbol la verdad, siempre me, me, me, agrada, me agrada ver el fútbol en Cuenca, es una fiesta la que se vive en las gradas, mayoritariamente la gente no va a, a, a echar un poco de relajo es gente que le gusta ver fútbol y que se involucra mucho en el partido porque el mismo hecho de que siempre existan esos suspiros largos cuando se comen los goles la gente del Cuenca o esos gritos alterados es que o, es un... o los cánticos que son entonados sí, claro, <risa> que... es el, <risa> el, estadio en que el que más se canta Y claro, cuando cantan cantando, o sea, cuando alientan también se escucha mucho, ¿no? La gente se involucra mucho en el sí, partido. Sí, es que el Cuenca es un es sentimiento una plaza, de la ciudad. Es sí, es una plaza muy bonita. A mí me gusta mucho ver el fútbol cuando cuando se da en el Alejandro Serrano Aguilar y esta ocasión no fue la excepción. pesar o de que hubo un partido que no fue muy bonito, el espectáculo fue muy agradable por lo que aportaba la gente, por lo que se disputaba en la cancha. Ahora hay una indignación tremenda en hinchada del Deportivo Cuenca por las oportunidades que se comieron los ofensivos del Cuenca. Teixeira y también y también porque el Isaac estuvo una vez más grandioso en el, en el en el en el campo de juego en el arco hubo una asistencia de quince mil algo arriba de los quince eh, mil hinchas en el Yo estadio Molaco normal, ¿no? es una muy buena asistencia no deja de ser excelente gran presencia igual de hinchas de Melec como siempre siguiendo al bombillo Y sobre todo ahora que está en la punta y es algo que no vivía Melec desde hace rato. Resulta que Melec no clasificaba a una liguilla desde hace dos años, ¿verdad? Así es. Imagínate. Y es ya el... está asegurado ahora. Es la garabía. Ahora, justo que topamos Emelec antes de analizar más el partido, yo sí quiero decir y recordar que Emelec no debe perder más tiempo en la búsqueda de dos ofensivos que le den un poderío mucho más grande al equipo de melexista porque es lo que lo único que le hace falta a Melec es creación en el medio y definición en la ofensiva. Creo que Melec con dos buenos refuerzos extranjeros pasaría a ser un equipo ya un poco fuera de serie para eh, nuestro campeonato. Que reemplacen a, a los a, lo, a, a, Pitu a, y Ramos, a Pitu Ramos y a Franco Mendoza. Y no sé si a Torales y exactamente en los mismos puestos. Y no sé si a Torales. No, me parece que a Torales podría irse Yo dejar. yo de directivo lo reemplazaría incluso a Torales, no ha rendido lo que se esperaba. Ahora eh, no se puede perder más tiempo Se habla ya de la posibilidad de repatriar Bueno, no, o sea de repatriar porque ya estuvieron acá Pero son argentinos de aquella dupla de jóvenes jugadores Tanto Mondaini como Escalada Ayer estuvo Mondaini Mondaini ya quedó Nacional, desafectado del Nacional parado. de Uruguay Porque estaba él específicamente considerado para la campaña de Libertadores Entonces ya puede venir sin mayor problema A Emelec, pero con el fútbol que mostró ayer Mondaini Yo no lo traigo no, no, ni es... regalado a Emelec, la verdad es un se podría tomar un riesgo, no porque en todo caso podría ser también el hecho que Mondaini sea un jugador para Emelec, como el caso de Vera para Liga, que en el fútbol mexicano no le fue muy bien que digamos, pero volvió a Liga y volvió a, a demostrar lo que es. Pero, pero yo he tenido la oportunidad de seguir un par de partidos de Mondaini en el Nacional de Uruguay y ha mostrado lo mismo que mostraba en el Barcelona cuando vino a jugar el año anterior aquí. Pero apete que le salga. ¿Quién sabe? Pero bueno. es muy arriesgado, ¿no te parece muy sí, arriesgado? Sí es... Ahora, Escalado no me parece muy arriesgado, justo Escalada tiene que presentarse a Liga Deportiva Universitaria Porque se le cumplió ya su contrato En Estados Unidos y quedó ya libre Sin embargo pertenece todavía a Liga Pero hay la posibilidad de que Liga Lo lo, lo, lo preste a, a claro, de... Porque Liga está intentando recuperar Algo así como 2 millones que había invertido en él Y yo creo que ya debe estar cerca de hacerlo eh, Liga es difícil Que se quede con, con Escalada Porque ya lo trajo a, a este argentino Graf. Graf Lo tiene a Dani Vera que ayer hizo goles Lo tiene a a, a Takabieler que son goleadores de insignes, lo tiene un hombre ofensivo como Lara también, tiene por ahí re recambio con jugadores un poco más jóvenes, entonces creo que Liga Adelante no tendría mayores problemas y de seguro que va a cederlo a escalada, a ver este partido, Emelec debe reforzarse y en eso estamos todos de acuerdo Porque resulta que el goleador de Melegui es da, da, eh, David, David Quiroz, Quiroz, que marcó en esta ocasión también el gol al minuto 40. Otra vez el gol de triunfo de en Quiroz, una, ya en, lleva 8. En una embarrada máxima del portero del Cuenca, Carlos Morán, que se amerece... Se merece, y... se amerita, y que a los años no habíamos puesto. Pero... ...a los eh, años de boludo ...oye, sí, se nos había olvidado... Estaba ...y bueno, Carlitos Morán se lo hizo acreedor en esta ocasión... no ...y regresa el boludo ...minuto 40 del primer tiempo cuando... Eh, ...Melec estaba jugando como siempre al contragolpe... ...al contraataque... ...y el Cuenca arremetía... ...la gente se lamentaba... Eh, eh, ...generaba fútbol el Cuenca... ocasiones ...no estuvieron finos ni Villalba... ...ni texeira Y luego sorprendió Mele con este gol. Fue algo parecido a lo que sucedió en el clásico, que igual fue gol de Quiroz, ¿no? Claro. De repente un balonazo y se acabó el partido. De ahí en más, Elizaga tapó la boca de todo el mundo y los goles Claro, tiene figuras Tiene a Quiroz, tiene a Elizaga, tiene a Joao Rojas. Joao Rojas, y... Déjame decirte que yo a Joao Rojas es que eh, no le veo un super. buen partido desde el último que hizo. dos goles desde el último que hizo dos goles en el capo el que no recuerdo contra quién fue, el fue Coteo. contra el técnico creo que fue contra el técnico que ganó no no no tres. no no no, no con el olmeo no con el olmeo perdió contra sí, el sí, Espoli. Perdón, contra el y creo que fue así oh, es desde ahí no le ve un buen partido a, a joao rojas entonces el Isaac, y sabes que bueno los que sí están muy cumplidores los mellizos carlos andrés josé luis y eh, sabes sabes cuál cuál calladito calladito mariano mino el zaguero sí, central se ha consolidado sabes que es uno de los pocos poco. jugadores Hasta el momento que ha jugado todos los partidos, todos los minutos en, lo que va de, en de entre todos los del campeonato Totalmente regular ¿Sabes qué ha perdido el Emelec? Algo que ha sido característica de este equipo desde que yo me acuerdo es el juego de, de, de rayas Siempre Emelec tuvo un Danes Coronel, un Cuchillo Fernández ¿Qué pasa con el Flaco Aguirre? Tenía un Flaco Aguirre, pero un Flaco Aguirre antes volaba pues sí. los mellizos Quiñones Pero eh, como Perrone prefiere tener su línea de cuatro más estática ...ha reducido notablemente el juego de Melec por las bandas... ...y y acusa más de Melec... ...de un fútbol más frontal pero por el centro del área... ...y eso le se le dificulta porque no tiene un armador... ...que pueda poner balones a, a los delanteros... ...entonces yo creo que sí necesita y también soltar un poco más las amarras... Ahí, por ejemplo pagó, pagó caro porque en el partido con el Almea... ...el que perdió... ...porque ahí se, se, se lo supo cerrar bien por el medio... no ...ajá y le falta esto al, al Melec en cuanto a lo táctico... ...y a su funcionamiento... ...oye en el Cuenca... Y hay un jugador que a mí me, me, me decepciona, la verdad, Lomiga Paredes es un jugador que tiene unas condiciones espectaculares y Me que parece que, que eso... no están poniéndole en el puesto que, que no, es de él No, pero lo que pasa es que también Paredes no rinde cuando le, dan, le dieron las oportunidades en Libertadores, recuerda los partidos magníficos que hacía Sin embargo se echaba para atrás en muchos, como que le falta un poco de ánimo, de convencimiento de sus capacidades A diferencia, por ejemplo, de de Jaer ah, que es apreciado, Edison, preciado, Edison que... preciado, que ya creo que ya por fin está dejando eso de ser segundón, de ser suplente y a fuerza de fútbol, a la fuerza de goles muchas está veces, ganando la titularidad. Muchas en la veces Cuenca. también tiene que la ver con el, estadio, el estado físico. Y Paredes pero... es un privilegiado y creo que en la medida de que Paredes regresa a tener un fútbol más veloz, bueno, más defensivo, es más ese ese apreciado. Punto de, Es ese punto de fuga por la banda El Cuenca también puede crecer Oye Eddie, bueno, nos vamos a ir con corte sí, musical Nos hemos alargado bastante Vamos a ir con una del primer disco De Michael Jackson Oye, ya trajo un nuevo arquero, el Deportivo Cuenca Se trata de eh, Déjame recordar el nombre, te lo doy al regresar De la Así pausa es. para mantener el suspenso Listo, eh, vamos con Don't Stop Till You Get Enough una canción sasa del primer disco de Michael Jackson del Off The Wall de 1979, con el cual definitivamente se abría de los Jackson 5 y labraba su prodigiosa carrera como solista hacia su consolidación como el rey del pop. Eh, esta canción también tuvo un homenaje este pasado miércoles, a ver, no, no, pasado martes, 30 de junio, en el cual se abrió la gira de YouTube, la 360 Degrees, ahí en Barcelona, en la cual hicieron, le hicieron un pequeño paréntesis de ahí dentro de uno de sus de su repertorio YouTube y se, se cantaron ahí, Don't Stop Till You Get Enough. Ya, vamos con el tema de Michael Jackson y ya volvemos en Fútbol y Asociados Oye, sí, Eddie. ¡Eh, eh! Solo eso te voy a decir que el nuevo El nuevo arquero del Cuenca es este jugador Javier Drer. Esteban Javier Drer es el nuevo arquero del Deportivo Cuenca. El profesional este, argentino tiene 28 años y acaba ya de contra ser contratado por el Deportivo Cuenca. Nos vamos con Michael Jackson, ¿ya? Ahí va. fútbol asociado Y si tú creías que esto era original del señor mexicano Luis Miguel, pues déjame decirte que no. Que era una vil copia de su tocayo gringo y negro, en ese tiempo negro al menos. Don Michael Jackson. Así es. Esta es Damien on the Boogie", aquella canción que vilmente se la plagió el este pana mexicano. Tú sabes como era? Así como no todo de la, no, la noche. No, de la noche, la playa, pero era chistoso eso que dice. ¿Será bueno. que tú me amas? Nada sí. más sí. No. Bueno, Michael yeah. Jackson. Oye algo que yo te decía, me pareció ridículo. O sea, no entiendo. Yo no entiendo, así como diría Dervéz que alguien me explique. Vi gente de raza negra llorando mares por, por Michael Jackson porque falleció. Yo yo no no no, no lo concibo, o sea, alguien que te hace guácala. Porque si eres negro, yo si yo fuera negro, que no lo soy, pero tengo churos. <risa> si yo fuera negro me sintiera tremendamente ofendido por todo lo que hizo Michael Jackson durante su vida. Supuestamente tuvo una enfermedad que decoloraba el color de su piel y que le cambió la nariz Una no, el a la... no, el man se admite la cirugía en la nariz. El man dijo que sí hizo dos, pero no menos de 15 han de haber sido. No bueno, sé. se supone que según él tenía una enfermedad en la piel y por eso claro. se había decolorado y no y sé. Demás. Le hizo mal el detergente claro, y le bueno, dañó el color. Sea, mucho claro en la piscina. Mucho claro en sé. la piscina, no sé. Pero yo como negro me hubiera sentido tremendamente ofendido. Porque alguien llegue al extremo de sacrificar su vida Porque esta hipocondriaca actitud que desarrolló Michael Jackson Considero yo fue a causa de toda esta intención de volverse blanco Y de rechazar sus orígenes y su raza original Su color chocolate, negro Y que según dicen muchas chicas de las que he escuchado Incluyendo una de ellas mi mami Eh, tenía más sabor cuando bailaba como negro Michael Jackson que cuando lo hacía como como yo que lavado. sé qué diablos o sea no no sé no y yo no entiendo cómo alguien de raza negra puede estar llorando pero, porque eh, se murió Michael Jackson yo me sentiría tremendamente mm, ofendido y no, no, no no lo, no lo odiaría, pero me diera igual la verdad veras es que bueno tú, tú lo ves desde acá la la situación pero eh, Michael Jackson al menos cuando era negro representó Un quiebre en lo que es la, la música negra Fue fue el momento en el cual Los negros se pudieron imponer comercialmente Y estéticamente en la música norteamericana Porque de todas formas había esa esa segregación un poquito Claro, imagínate que verás pa, pa, Para empezar, eh, Michael Jackson fue el primer negro que se pudo meter en MTV eh, Con el video de Billie Jean Si más no recuerdo Y, y también también Pero hay igual. ese aire de injusticia, por ejemplo, que, que, que por ser negro no ganó el el, movie, el Video Music Awards, que lo ganó You Might Think, me acuerdo, que para mí sí es justamente ganado. Pero, ¿qué, te, qué, qué más te puedo decir? Eh, es un estandarte de la música negra y ponte que se yo a los chiquilines que los ves llorando por Michael Jackson, debe ser algo que los les, les, les, no, les no, mismos padres gente. les y visto gente adulta de raza mismo, negra llorando de hecho Michael los mismos Jackson. padres le deben haber inculcado el hecho de que este cambiarte man, de color de no, piel este porque man negro mar, está mal o sea por más de no no es que de, no, de todas no, formas no estoy de acuerdo de todas, formas, todas formas hay hay un, hay un sentimiento no es que hay un sentimiento de de de de todas formas de reivindicar a Michael Jackson como artista ya porque, sí, eso eh, eso no porque sea, puede el man puede el man haberse hecho tomate verde lo que sea Pero... Más, más lo defienden es en esa actitud Que no importa no importa que hagas lo que te dé la gana Tú fuiste grande y, y punto Es más, más más que nada esa actitud No, yo, yo yo estoy de acuerdo con eso Pero yo lo que te digo es Yo particularmente como negro Porque además de eso soy medio resentido ya Pero... <risa> ay, <risa> eso es otra cosa, Pano No, en no, serio, es que o sea, a mí me parece atroz O sea, el man, un maestro y todo A mí me gusta, tengo sus videos en la compu Y toda la cosa Pero yo no nunca pude concebir que, ver a personas adultas con raciocinio ya con un criterio formado llorando por Michael Jackson porque falleció cuando realmente lo que les hizo fue un asco a, a lo que ellos representan racialmente, puede haber sido un símbolo de Creo tal que... vez de liberación si es que lo tomas así o de haberse sobrepuesto sobre el límite o, o el, todos los dejes que habría desde los blancos hacia los negros de todo ese apartheid mental mediático que existía todavía en los Estados Unidos cuando Michael Jackson Eh, triunfó. Pero sin embargo, a mí me parece igual algo muy grosero, o sea, llegar al extremo de Yo hacer creo... lo que hizo Michael Jackson con su cuerpo, con su salud para cambiarse de raza. Yo creo que en todo es... caso esta gente no vivió sé... una especie de estado de negación por todo lo bueno que les dio Michael Jackson. Supongo que, podrías no equip... yo supongo que le podrías equiparar la, al fenómeno de Maradona en Argentina, al cual tú le haces caso omiso a todos los excesos de su vida por el, aquel mágico pero, momento del Mundial del 86. Pero es distinto. Si Maradona eh, consumía estupefacientes, no estaba haciéndole feos a nadie. Se estaba haciendo feos del mismo. A, a la final eso es lo que hizo Maradona. De todas Entonces, formas, es, es digamos, es satanizado por la sociedad. Nah, yo... Es o sea es un resentido y punto, loco no, no, no, no, no, no, ¿Cómo? yo no lo consigo y los manos no lo son así, yo creo que más, bueno, más que te nada te iba a comentar, Elizabeth Taylor fue la primera persona que le dominó King of the Pop, Rock and Soul a Michael Jackson ah, alias no, Jackson. Se, se llevaban súper bien, un par de locos ¿no? claro y, y fue una de las primeras personas que le dio este apelativo es algo valioso de, de resaltar y también algo que por ejemplo no entiendo es no, no, ya Sigamos con el fútbol aquí. Es algo que no entiendes, es cómo está Barcelona y te vas a volver a resentir. Güey. No entendemos cómo está Barcelona, loco. Está mal, pues, viejo. Está, pero pésimo. A Vamos a ver, con ese partido. Eh... Que eres... Sí. A ver, ¿sabes qué? Rapidito matémosle al, al del Quito. A Michael lo, Jackson, bro. ya está muerto, <ríe> bro. <brother>. Al <ríe> medo. donde no, me meten preso. <ríe> Vos no eras el que recetaba constantemente es una Oye, cuestión psicológica eh. hay una cosa también a Michael Jackson lo manejaron lo manipularon, aprovecharon de su enfermedad mental porque él sufría de hipocondria severa, eso no me cabe la más mínima duda, al punto de que les llegaban el cálculo de las recetas mensuales de Michael Jackson es de 50 mil dólares mensuales Qué bárbaro, en cuestiones dermatológicas y contra Oye, gripes, yo con 50 contra dólares mensuales, pero vivo belleza. Sí, pero ¿Qué pasó también con Michael Jackson? Fue manipulado y eso es algo de lo que se trata de probar por parte de su familia, por los médicos, principalmente el dermatólogo de, de Michael Jackson dicen que era el que más le recetaba y, y es una de las causas de su muerte. Resulta que Michael Jackson eh, cuando le hicieron la autopsia no tenía comida, sino un montón de pastillas medianamente disueltas en el estómago y y nada y le encontraron una una nota pero por poco para matar caballos ahí en, en la casa es o sea es un sedante no no no era un anestésico bueno, eso no puede, anestésico. eso no puede tener una persona normal eso solo pueden manipular médicos y gente especializada así es entonces vemos también que bueno o sea sin querer decir que haya sido bueno o malo lo que sea Michael Cordero había mucha gente detrás de él que eh, lo estaba bueno, aparte, lo encaminaba <risa> mal no. de toda la vida porque El talento de Michael Jackson es, es indiscutible, era indiscutible. No, es, era indiscutible. Ya, y, y bueno, tú tú le ves como una mina de oro a alguien con tanto talento y lo manipulas, lo manejas. Aparte que justamente por por ser la calidad de artista que es tú, eh, esta gente nace con una especie de cierta sensibilidad. No puedes no puedes manejar a una gente, a una persona normal de la misma forma que a una a una persona sí. con esta con este con estos rasgos, podría decir, porque nariz respingada, ajá, blanco, es, en ton de nalga psicológicas porque eh, le afectas mucho más en lo que es la psiquis y claro obviamente si el, el papá alguna vez yo estaba viendo una entrevista el papá alguna vez le dijo tu nariz es demasiado gorda ve ve lo que haces con no es lo no es lo mismo que una persona normal y si sí quieren justificar pero son cosas que pasan no eh, lastimo, lastimosamente un artista se se le vuela la teja fácil con la... y bueno deja tres hijos michael jackson y su herencia a su madre y y naranjas al papá y al papá nada se nota no porque también tenía algunos de estos conflictos sí, eso eso fue conocido desde hace rato que Michael Jackson tenía grandes conflictos con o desacuerdos con su padre muchos los hemos tenido o los tenemos todavía pero bueno yo no me voy a no, Oye, no me es me algo muy tanto. chistoso no también la gente normalmente va a la playa a negrearse y Michael Jackson en cambio lleva jabón sí, para blanquearse muy gracioso ¿no? bueno en fin, bueno Almera eh, eh, bueno. Deportivo Quito ya ya parenteses eh. creo que cada vez nos vamos a demorar más en el programa sí y ya llevamos casi una hora Almeda eh, eh, Deportivo Quito vamos Almeda eh, Deportivo Quito eh, partido del cual mm, perdón ¿Sí? del cual eh, No sé, no te puedo decir mucho, estaba regresando Vi el segundo tiempo En el cual yo veía Más bien que el Deportivo aquí te empujaba Pero ya al menos Se consiguió lo suyo y, y, y un poco estaba administrando ya esa ventaja, esto yo te puedo decir del segundo tiempo a lo que yo Retornaba a mi domicilio Claro, no, yo sí yo sí vi el partido Verás Igual, poca asistencia Sí, en rebamba siempre es así Bueno, pero en comparación a lo que hubo la fecha anterior Creo que hubo más, hubo así como 4000 espectadores Que fue más que por ejemplo en el estadio de Barcelona Que en esta ocasión lució desolado prácticamente Una vez más el gordo Lucho Saca de los aprietos y del sótano al deportivo Ormedo Y le da una victoria con un gol marcado al minuto 35 Y cómo se le bastó al, al, al Ormedo, ¿no? Manejó el partido de una manera muy muy sencilla es que el Quito no no mete miedo porque no tiene peso ofensivo justamente estábamos intentando buscar los dos nombres de los posibles refuerzos del Deportivo Quito eh, pero no no los hemos podido encontrar porque hoy día estamos sin la otra sin otra máquina estamos sin la laptop así que eh, se nos ha complicado un poco el Quito está consciente que el trabajo de mandra ha sido totalmente deficiente ya se le fue el líder preciado hace rato Entonces la la nueva directiva del Deportivo Quito no ha perdido y no está perdiendo tiempo. Y yo sé que ya tienen un jugador contratado, están en busca de uno más. Porque también Saritama se va a ir aparentemente. Sí, ya... Eh, Entonces, bueno, es Quito, prácticamente un hecho que se Quito va a Saritama. Quito está urgido de re, de, re, de refuerzos que le den mayor peso ofensivo, que es donde está la carencia fundamental del equipo de la plaza. Al que ahora sí cada vez se le aleja un poco más de esto de llegar a liguilla. Sin embargo tendrá que esperar a ver qué sucede, Insuaz irá a mitad de temporada, eso se supone que es algo ya confirmado, y la no no no no, no hay los, los los refuerzos del quito hoy Oye aquí estaba viendo un reportaje de Yuli, todos fuimos al show de Yuli no Que bestia la de, sigue intacta de cuando yo iba al programa de ella de cuando era Tiene Charmita. más cirugías que Michael Jackson o... <risa> no sé no creo pero bueno debe llevar una vida en la que se cuida mucho no solo Ay, puede me... ser. oye sí solo me falta el, Nas el bailando por un sueño yo he ido a estar el show sí, sí. de Yuli ya, yo sí si fui a Chama al show de Yuli he ¿no? sí sí me invitaron en fin, unas bueno, amigas eh, qué te, más qué más te decías eh, del deporte no no no puedo no te puedo decir mucho más no, ni siquiera me parece un partido muy agradable este Ay, lo tuvo, poco que se ve bien triste Michael Arroyo perdido donoso que igual ya no marca diferencia Incluso creo que Saritama ya se ha desgastado bastante en el deportivo Quito ah, es que y ese el, don de liderazgo la responsabilidad pesaba demasiado en los hombros de Saritama y llegó un poquito a a, a minar las fuerzas del jugador sí eh, que tendrá que presentarse al al equipo del América para definir su futuro eh, Saritama quedaría libre con su pase en mano el siguiente año para de ahí decidir qué ve y qué hace los sea, al inicio de la siguiente temporada pero mientras tanto todavía le pertenece al América y me parece que de todas formas va a seguir jugando en el fútbol mexicano. ¿no? Algún otro club de allá podría estar interesado. Hay un interés en en Saritama por allá y parece que ya en el Quito es imposible y Martín Mandra Desde una, rato, una ¿no? mala temporada, temporada de Mandra. De sí, mandra. no no ha sido lo mejor para el jugador argentino. Puede que tenga un segundo semestre mejor. Y yo estoy feliz porque espero que el Pipa González le lleve al Deportivo Olmedo a Liguilla y se lo merece. El Pipa González que fue de esos jugadores míticos, de esos jugadores que en Riobamba son dioses porque consiguieron el único campeonato histórico que tiene el Centro Deportivo Olmedo hasta Claro, Estas alturas eh... Y ahora como técnico le puede llevar a cosas muy importantes, así que ojalá entre el Pipa González a, a Liguilla. Bueno, eso con el partido del Olmedo el Olmedo está haciendo una campaña sostenida bastante buena y sí tiene mucha, mucha chance a ir a Liguilla, el cuadro de Riobambo. Si sí, mantiene un buen lo importante en el Olmedo es que ya están desde el inicio alineando sus sus extranjeros porque ya están alcanzando un buen nivel. Por ejemplo ahora jugó Rivas, Gómez, Méndez y Benítez desde el arranque. Y eso indica que eh, González ya les está viendo condiciones. Está los llegando a un buen nivel. Sí, los muchachos se han adaptado, uh, se han incluido en el objetivo ya del del club y vamos ahí Olmedo y. Así es. Eh, Sabes qué, vamos a la un con el partido de Manta Liga que se jugó ayer para, ¿Se ahí, para para ahí hacerle un poco más largo al tema de Barcelona. En partido que se jugó bueno en el estadio Jokai de la ciudad de Manta, un triunfo de liga inapelable, me parece, eh, supo explotar sus virtudes, el, el hecho de que el cuadro de Manta es bastante limitado y que tal vez le había, le, le había ido mejor porque tenían que lidiar con equipos de menor peso ofensivo que liga. y Además, y esta vez sí, y además porque liga, mucho. como ya dijimos al inicio, Va recuperando poco a poco aquello que aquí en fútbol asociados llamamos como the A of the Tiger. Tan, tan, tan, tan. Para que vean, ¿no? aquí ustedes, los que nos usan, nos escuchan usualmente, los que nos conocen saben que no somos hinchas de Liga, pero analizamos con justeza lo que está haciendo el equipo. Eh, ligado y vamos a hablar ya de la consecución del título, vamos a rememorar no, a aquellas época. El, es el equipo más importante y de es, los últimos años del Ecuador, así es que tiene, tiene su justo peso, su justo espacio en, eh, en cualquier Así es. Y como estamos en ¿no? liga ya está recuperando Day of the Tiger lo demostró ayer una solvencia ofensiva tremenda. Sin embargo, eh, por un momento se demostró Eh, flaquezas en en la defensa, es que es raro en Liga, ¿no? Porque el Manta le, le, le llegó a inquietar, a pesar pues de marcar dos goles. Manta liga... tiene, tiene una un, un poder ofensivo limitado, pero interesante. Eh, no suele marcar muchos goles, pero tiene gente como este Jaime Ayoví, por ejemplo, que es un jugador muy incisivo, este, este Diego Macías también es gente, y es gente de la casa también. Sí sí sí buen buen Son gente, gente. buen volumen del manto. Lo Manta. que le falta es un buen nueve al Manta. Sí. Richard Mercado no ha cumplido con esa expectativa. Yo creo que eres el llamado en el campo. Era Richard llamado Mercado. a ser el nueve del manto. Es muy pesado en su juego, muy lento. Ya ha jugado muy poquito y se ha preferido poner a la gente como Cobeña, que en cambio no es no tiene suficiente peso. El uno es muy pesado, sí, el, y el es otro muy ligero. es muy líquido El uno es peso pluma y el otro... Así de, que al uno le hagan hecho Toméder más... <ríe> que, le <ríe> o sea, le la, que le quiten la, la reacción de Richard Mercado y se la den a Criveña. Hay que repartan un poquito esa Bueno, y, y Liga se adelantó con un gol que fue así un poco de chambonada de Dani Vera que sigue marcando goles con Liga. Ahí está. Ahí está, buen refuerzo a mi criterio campeonato nacional ha dado muy buenos resultados a Liga y luego se sentenció el partido muy fácil no, eh, fue medio friccionado el cotejo eso sí, porque había una asistencia interesante de gente en, en, en, la, en las gradas y algo raro, no que no se veía nunca y que yo ya he visto ahora en dos ocasiones hinchada de Liga también movilizada por allá en Puerto Viejo yo recuerdo que antes los únicos equipos que llevaban hinchada fuera de su patio eran prácticamente Barcelona y Melec y el Nacional que Eh, sorpresivamente tenía hinchada en Guayaquil, y hasta ahora tiene buena hinchada en Guayaquil. Sí, sí nacional. tiene, sí, yo me he topado con gente de Marea Roja, Guayaquil, ahí los vimos en Riobamba me acuerdo. Sí, y, y era muy, muy difícil, en cambio Cámara Oliga, a causa de sus logros está movilizando cada vez wow. más gente no es algo yo, a yo me el, el año pasado fue la primera vez que y, y, allá recorriendo Manaví en Manta así, veía gente con camiseta de liga y gente que tenía toda la traza de ser oriundo de Manaví y algo sorprendente realmente sí va va a seguir creciendo eh, a eh, medida que mantenga sus triunfos así es eh, vamos... bueno eso con ese partido y ahora sí vamos con qué pasa con Barcelona <ríe> Como en los qué pasa con Barcelona Oye, oigan eso, oigan, no, ¿qué pero, pasa? Es, es imposible, por ejemplo, que, que Job, que Job, en, ya cuatro, llegó en cuatro días de entrenamiento, le haga cambiar a un equipo que tiene su talón de Aquiles en la falta de refuerzos ofensivos y en la falta de físico, porque les han realizado, te cuento, unas pruebas físicas de esta semana a los jugadores de Barcelona, dos de ellos vomitaron del cansancio y el resto... Qué eh, barbaridad, el qué el profesional se... de fútbol. Le pases Ni ¿no? nosotros O sea Y el resto Habían terminado Pero por poco a, Acalambrados En el en el campo de juego A excepción De Carlos Castro Que demuestra bueno, es que él un, un maestro Es un profesional Un Luis. maestro Un profesional Yo lo he visto acabar. Yo he visto En los entrenamientos Cuando jugaba en el nacional Y era de esos Que le decía 100 abdominales Te hacía 200 Es un Una persona Muy profesional Verdadero militar eh, Y Fernando Hidalgo Que tiene un físico También Fuera de serie y por ahí los jóvenes no Gregory González los Angulo con mejores prestaciones físicas pero jugadores como Banguera como Matamba como el mismo Pablo Palacios en, y sobre todo Carlos Hidalgo en situación deplorable lo cual eh, se justifica de alguna manera eh, diciendo Duffer Alman de quien no se puede dudar porque es un catedrático es un hombre de fútbol vinculado desde hace rato a la formación física de jugadores Eh, a la asistencia técnica, incluso Y además de eso, como digo, es catedrático Es alguien que ha estudiado, que aparte de eso Imparte eh, imparte Conocimiento es o sea, y, y es la calidad de Duffer Alman yeah. ¿Qué pero... pasa con Duffer Alman? Él argumenta que Benito Floro No le permitía hacer Lo que él tenía como planes de De, de entrenamiento Incluso Duffer Alman tiene un mecanismo Que es el siguiente, después de hacer partidos después de fútbol oficial Barcelona y él en los, en los equipos de los que está estado acostumbra a hacerles a sus jugadores que cumplan con una rutina de pesas. ¿Por qué? Porque cuando tú has realizado una actividad aeróbica es un momento ideal para que realices trabajos con más resistencia, con potencia, con fuerza y puedes aprovechar el ácido láctico que está en ese que en ese rato abunda en tu cuerpo. Y como lo puedes a, a, aprovechar es realizando ejercicios específicos para tonificar, para mantener la masa. Porque por ejemplo la gente que hace alterofilia, cuando realiza una competición eh, es imposible que no se ponga a entrenar ya al día siguiente si no es inmediatamente después de realizar la, la, la, la, la competencia. Porque sucede que tú al poner a tu cuerpo bajo extremas eh, medidas de sacrificio físico, O, o hacerlo cansar mucho mm, Necesitas de... sí, necesitas Inmediatamente Mayor. Tonificar, darles otra vez fuerza Y forma a los músculos Porque si no tiendes a perder masa muscular A perder fuerza Si es que te pones vago inmediatamente después de hacer ejercicio Eso hacía Dufer Alman con todos sus equipos Lo hacía en Barcelona o Sé sea que después Benito Floro no se lo permitía ...que Benito Floro era el que le decía... ...sabe qué, dígales que hagan esto a los jugadores... ...un trote así, un trote asado... ...que hagan esto, este otro... ...entonces Dufer dice que sí, Barcelona está en un pésimo estado físico... ...porque... ...circunstancias de la vida no le permitieron a él también hacer su trabajo... ...que es muy, muy profesional y que es probado además... O sea, ahora, ...ahora hay arduas pruebas físicas que les está haciendo el preparador... Eh, ...de Barcelona... En su aspecto aeróbico, anaeróbico Y los muchachos están muy mal A causa de eso se especula que Por ejemplo Carlos Hidalgo Que era uno de los que más mal estaba Justo por el hecho de que ha estado muy lesionado Hidalgo no va a jugar este fin de semana Parece que podría, podría, por ahí podría alinear Gregory González Y también La lesión de este jugador Narciso, no, no, no, Narciso Mina no, Franklin Nazareno que tuvo ese choque con Giovanni Nazareno pues, que sí. tuvo el choque con ...con banguera en el en el partido. Y bueno, como hablábamos justo del físico, eso se demuestra en el fútbol de Barcelona, un fútbol muy lento, muy pesado, un equipo sin velocidad, sin cambio de frente, sin juego de bandas, sin eh, tampoco juego de, eh, por el centro del campo, sin remate frontal. Sin remate lejano, con una pésima proyección de centros eh, No ganan una por arriba los jugadores de Barcelona, ni en ataque ni en defensa Y eso hace que el equipo no marque goles desde hace rato Y tenga una pésima propuesta ofensiva, pésimo volumen de juego Y que ahora resigne en el primer, campeonato, en el primer partido del campeonato que pierde Barcelona en el Monumental Resigna tres puntos que le hubieran sido muy importantes para alejarse del fondo de la tabla Estos tres puntos, en cambio, le reviven a la Espoli, que le agradece a Fabio Renato haber marcado al minuto 59 el único gol del cotejo que se jugó ante algo así como 2.000 espectadores, no fue más de aquello, en un monumental que no es tan Ese sale con 2.000 espectadores, es fantasmal realmente. Con 5.000 espectadores se ve vacío el monumental, con 10.000 se ve vacío, peor. Con... Y desde hace años que yo no veía una asistencia tan pobre en, en, en el estadio monumental, recuerdo una vez... ...que Barcelona... Eh, ...justo cuando estuvo a punto de descender... ...campeonato... ...en el que descendió Liga... ...y Ajá. Barcelona se salvó... ...ahí recuerdo haber visto en el estadio de Barcelona... ...algo así como dos mil personas... ...igual, pero estadio desolado... ...desde aquel entonces hasta ahora no veía... Un, ...un escenario tan pobre... ...en cuanto al público... ...y es lógico, la gente está furiosa... ...son ya catorce años de fracasos... ...de malos manejos... Y, ...y de errores, tras error, tras error... ...tras error, tras error... Sucede que Barcelona está buscando sus tres refuerzos extranjeros que hasta ahora no aparecen, no asoman Y sorprende también que el Cuenca, un equipo tal vez con un poder económico menor pero Mucho menor me Pero con un mejor manejo dirigencial tal vez Ya trae un arquero a la vuelta de la esquina El Quito ya tiene dos jugadores prácticamente contratados en ofensiva para venir y no tiene la dirigencia del Quito más de un mes en, en, al cargo del, del equipo. En cambio en Barcelona se llevan dos semanas y seguramente sus jugadores no vendrán ni siquiera el siguiente martes para poder ser inscritos y se va a seguir prolongando el problema en Barcelona. Supongo que no es lo mismo busque, que, que, eh, para buscar jugadores en Barcelona porque es como ir a saber y está seguro de que estás seguro de que está seguro de que este se iba a rendir porque ah, por favor pero sí se ha traído cada cosa a Barcelona sí me supone jugadores? que por me supongo, me supongo que por eso mismo no que bueno eh, eso ese es el, el pensamiento positivo por ahí por pero así decirlo el hecho de que eh, evalúen pero con exhaustivamente exhaustivamente el hecho de, de poder por fin traer un gente que le sirva a Barcelona. Tanto ¿no? Melec como Barcelona no pueden perder ya más tiempo, tienen que contratar sus jugadores a más tardar la siguiente semana, sino yo creo que Melec puede estar exponiendo su liderato porque le hace falta jugadores y Barcelona puede estar... Sí, sin yo, finalmente le faltan dos fechas de Melec eh, eh, la cuestión de los refuerzos, primero sería para la Copa Sudamericana para tener una participación destacable así como para consolidarlos en el momento que se juegue la etapa final del torneo. Claro que sí, oye y en el espoli ojalá re... reaparezcan los extranjeros con este gol de Fabio Renato. Ojalá vuelvan ah, para la senda. Renato ha, ¿no? ha sido el más constante. Fíjate, tiene siete goles en el campeonato. Y Me parece una cifra bastante buena, sí, respetable. Eh, el otro, el otro cumplidor ahí es el zaguero paraguayo Cañete. Que son los dos do, los dos que le han respondido hay tanto Batista como sobre todo Batista, Batista casi no ha asomado Marquinho ha mostrado pocas cosas y... se espera todavía la expectativa el espoli esto lo revivió me y parece que Batista no iría más porque no, no no ha rendido no sí no ha rendido no necesario eh, esto qué más podemos decir Juan Manuel Juan Manuel yo, debe estar asustado y aterrado de ah, lo que ha Te ¿no? mi la sí. Sí, le falta a Barcelona mucho juego Y bueno, pero pero sí, físico Pero sí sabía un poco lo que es la cuestión de Barcelona el Pero compadre. no me imagino Que viéndolos jugar o trotar En el campo de juego Se debe sí, haber, se ha, se ha de haber tomado la, su calva Cabeza en innumerables ocasiones En este partido Y reflexionando mucho bueno, Para sus caso Para Barcelona ojalá Le venga bien este trabajo físico de seguro le va, le va, va, lo va a necesitar mucho Porque ¿qué le sucedió por ejemplo el año anterior a Barcelona Tu mala primera etapa pero luego despuntó Y al final le faltó piernas, le faltó físico o sea, en la liguilla Es justamente que eh, en el momento de, de tener ese apuro de clasificar Es lo que te puede quemar para una fase final Claro y luego en la liguilla ya no hizo, le puede pasar ahora a Barcelona Si no se toma medidas precautelares Ahora, habíamos mencionado un, un titular. Barcelona está último, comparte la, la posición del sótano con el técnico universitario. Si se va a Barcelona a la B, ¿se acaba el fútbol como eh, muchos pueden Ver, agarrar, Pero Me parece que eh, en la Serie A, lógicamente, el, la ausencia de un, un equipo, una camiseta pesada, va se va a notar. Eh, se, va a haber menos gente. M ...menos gente en los estadios de es Sobio... ...Barcelona tiene la mitad de la población futbolera a su favor del país. De acuerdo, pero no acuerdo hay que exagerar las... que se vaya a acabar el fútbol. No patrón, se va a acabar ¿eh? el fútbol ni mucho menos, sí muy... pero va a verse afectado, es un hecho, va a verse afectado. No, yo lo que sí recuerdo, por ejemplo, fue la liguilla en la que no, hace dos años que no entró ni el ni Barcelona. Hubo poca poca in... es que también no Hubo a nadie, por favor, había de... poca gente en los estadios y eso colaboró el poco interés que le puso el periodista al no ver a Barcelona, que es un, un equipo que es digamos imán de polémica por por por último, por así decirlo. Eh eso ha sido la peor liguilla que yo yo yo ni siquiera vi casi todos los partidos, creo. Ese sí, yo, yo decidido. Yo no me interesé. Bueno primero, Nacional sea, había pero, clasificado pero estaba en un muy bajo nivel. Recuerdas que igual interesado? veíamos dos partidos por nuestra labor y todo, pero fue una liguilla Nunca he visto yo algo tan triste poque como, interés, como interés, realmente Entonces yo creo que se va a resentir tremendamente el fútbol ecuatoriano Pero no hay que ser exagerados No, hay que, que no se. hay que prestar oídos a aquellos también que exageran Y dicen si se va a Barcelona sacado el fútbol ecuatoriano en primera No creo que sea así pero se va a ver notablemente se va, va a haber menos asistencia de público va a haber menos polémica o sea se va a vender menos porque la gente porque pregunta a la va... maratón cuántas camisetas vende anuales de Barcelona recuerdo que el año anterior Barcelona o sea igual con toda la crisis y todo lo que hubo se agotaron esta esta camiseta alterna que sacó Barcelona esta de color negro muy muy bonita no había imagínate Barcelona sin ganar 13 años Yo creo Nada. que ya esa, la Vende venta de todas las camisetas, todo la venta de la camisetas no se ha de ver tan afectada como Yo el hecho de sí. los de, de la asistencia en los estadios y como el hecho del, del papel de transmisión de televisión. Eso, eso sí, todo ahí todo. se va a caer bastante el negocio. Pero obviamente es algo que ves desde, desde ese punto de vista, del punto de vista del negocio del espectáculo del fútbol. en, en eso sí se preocupan bastante, pues sin Barcelona los derechos de van a, o sea, se va, va, va va a jalar hacia abajo los derechos de televisión supongo yo creo y que sí a... lo que pasa es que por ejemplo Barcelona es, es un fenómeno económico de que siempre eh, ha llevado la punta en cuanto a lo que tú dices por ejemplo a vender eh, derechos de televisión más caros entonces el resto de clubes también suben sus derechos Barcelona vende el auspicio más caro en la camiseta todos también subían en, en alguna medida su su, su pre... Si Barcelona se va a la B ¿Quién va a querer pautar Con mucho dinero en la camiseta de Barcelona? Ah, porque tú... Va a, va a in, va a in, va a inferir En todo el dinero Que se le va pagando igual a los auspicios En los jug... eh, en el resto de, de equipos, porque siempre hay uno Que te rompe el mercado y que era Barcelona no Que te hacía pagar 4 millones Por un auspicio de 4 años En, en un estadio y ¿Quién va a querer seguir pagando eso A Barcelona y, y en la misma medida ¿Quién le va a pagar al resto de equipos Una cifra similar, si es que el que pedía más Ahora va a pedir sencillamente mucho menos claro. por, por los auspicios Ahora, eh, Barcelona será difícil igual que Descienda Pero no es algo que no pueda suceder Lo chistoso también es escuchar a los periodistas hinchas del No sé, de otros equipos que dicen No, Barcelona lo que debe hacer es bajar a la B Para, para replantear su proyecto Para volver desde cero todo Y yo creo que eso es algo que como una institución grande no es algo que, que quieras hacer Porque es una vergüenza de todas maneras ir a la B ¿no? O sea, hay pocas y contadas instituciones en el planeta que no han, no han descendido me, Por me pare... ejemplo, yo recuerdo lo que le pasó a la Juventus Cuando descendió la Juventus de Turín, la gente se quería morir en Italia O sea, yo que le seguí bastante a la Juventus, que le veo de vez en cuando La gente no sabía dónde meterse porque la Juventus hasta entonces era el equipo grande, el único que no ha descendido en me, Italia. Me, me parece un poco una falacia esto de que que, que le toman el, el ejemplo de Liga. Siempre le ponen que no, que Liga volvió y se replanteó fue gran. Pero as Liga es un proyecto que se puso en pie desde mediados de los 90 con lo que fue la construcción del estadio y que tuvo un traspié inexplicable en el 2000 cuando fue su descenso. No es que a partir de eso se fundó el gran proyecto no, no, de Liga. No, no, no, ya venía desde nada desde que, que de ver. Proyecto. La, eh, de hecho, si revisas históricamente Los equipos que se han ido a la B Han tenido muchos problemas en su ascenso Fíjate en Argentina, el caso de Racing El caso de San Lorenzo Son equipos que les ha costado muelas volver muchos. Huracán Ferro El ferrocarril ni siquiera ha vuelto La Juventus, fíjate la Juventus ha vuelto, ya van dos años que no As puede campeonar y, y no consigue nada ni Y ha temporadas relativamente mediocres a lo que era antes ¿Y qué genera la Juventus? Ya no genera eh, la, la atracción como tenía antes Ni siquiera la misma cantidad de jugadores puede aglutinar la Juventus o sea, Así que así que me, me, me parece un poquito... Es como eh, para, no, que bajen, que bajen o sea, mm, sí, no, no. no me parece muy bien razonado eso no, de compararle me con, me con la historia de Liga Ya vamos a hablar. Hablando de Liga Deportiva Universitaria, ya vamos a hablar de lo que fue el título de Copa Libertadores hace un año después de la sabrosísima pausa musical que les vamos a ofrecer aquí en Fútbol y Asociados. Esta vez nos vamos a ir con una canción más de mi época. Esta es Black or White del álbum Dangerous de allá de 1992. Este video que a mí me volvía loco cuando Buenísimo era chamo era porque es una innovación tecnológica ese fundido de es, esa transición en fundido de las de, la, sí. de los rostros de gente de diversas razas, era eh, impresionante. Black or white en alusión al quien canta. Así es. A quién fue ya regresamos.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 calcio e asociati no, no. aquí volvemos con fútbol y asociados con este remember the time porque vamos a rememorar la hazaña de liga hablando de Este álbum Dangerous tenía estos videos espectaculares Con esas innovaciones en lo cual, lo cual En cuanto más bien dicho Lo que es la edición de videoclips eh, En este video por ejemplo Y aquí te refuto lo de su negación a la raza negra eh, Michael Jackson ponía a, a, Como personajes de este video A tres referentes morenos El man era pana de Nelson Mandela ya eh, Verás ¿Y? En, el, en, el, en, este, en este video actuaba como faraón Eddie Murphy la faraona se podría decir no sé si es que es faraona o faraón el... faraonesa creo que es faraona era ah. Imán la modelo somalí y el como quien dice el vicario algo el, el portavoz el decan del faraón se podría decir Ajá. era Irving Magic Johnson aquel basquetbolista que usaba el 32 Oye, pero, de sí yo no bricos. yo no dudo eso el man Michael Jackson tiene incluso fundaciones para beneficio de los más desposeídos Fue un personaje Otra cosa que recurrentemente, un resentido y punto. recurrentemente conversó con Nelson Mandela Infinidad de fotografías, que sí, panazas y todo Pero si no reniegas de tu raza, ¿por qué te cambias de color de piel? A ver, solo explícame eso No sé, pero no estaba loco, bro. No, eh, yo en todo caso sí, sí, sí, sí, ape apela al hecho que eh, el público fan de Michael Jackson no ve eh, no ve eso y más bien ve lo bueno que le dio en vez de ese en vez de ese, ver lo malo. Ese Es que hay que ver negativo. todo en la vida, lo bueno y lo malo. Me parece que más apelaron a lo bueno, creo creo, creo que es el instinto no, de no fan. No me puedes refutar eso que te digo, loco, o sea, muy reivindicativo y todo, pero te cambias de raza, te cambias de color. O sea, entiendo hasta lo de operarte la nariz y esas cosas, no sé, eso es ya una cuestión muy estética, personal, hacerte tatuajes, aretes, pelo largo, corto, Bueno, el más rasurado, siempre alegó ¿verdad? que tenía el, el... lo que se llama el... Como... Pero no existe eso, o sea... Y en todo caso me supongo que la, la gente fan... No, no, sí existe esa enfermedad, loco, le da a uno de cada tres millones, pero sí, de que existe pero la sí que le dio el... Eh... Me parece que nadie, pero en todo caso Las fans se la creyeron Yo, yo apunto al corazón fan ¿Quién sabe si sí sea? Y yo estoy aquí hablando En contra de Michael Jackson Yo creo que en todo caso el corazón de fan le, le, Se obliga a creer, yo, yo apelo a eso al, Bueno, al... vamos a dejarlo en paz a Michael Jackson Y vamos a dejar de ser un... un genio musical Y, ahora sí vamos a y una persona un... generosa Eso también hay que reconocer Y ahora sí vamos a hacer un Remember the Time Con lo sucedido un día como hoy 2 de julio pero del 2008 Si es que eres liguista y no, no recordabas de esta fecha Hay tabla Hay tabla, o sea, ¿verdad? por favor Es junto a la victoria en el sudamericano de nuestra selección Junto a las dos clasificaciones de nuestra selección A los mundiales El hecho futbolístico más importante junto a todo aquello Dependerá de muchos decir que es lo más importante Pero, ¿qué? O que es más importante lo uno o lo otro Los pues que quieran hacerle de menos a la Liga van a decir Que no, es más importante haber clasificado Los dos mundiales, obviamente la hinchada De la Liga va a decir no, es lo más importante que ha sucedido En el fútbol ecuatoriano Pero en todo caso nosotros Yo preferiría ponerme en el medio y decir Que es junto A lo que consiguió la selección de Ibizuete el único y primer título internacional de una selección ecuatoriana, las dos clasificaciones del Mundial, y esto lo más importante que le ha sucedido al fútbol nacional. Y tal vez eh, mencionar que eh, este al ser un título eh, es más importante que, no sé, que haber, haber clasificado tal vez a los Mundiales, podría decir me algunas parece, personas. A mí me parece que es más importante. Podrían decirlo y creo que... Tendrían bastante razón, ¿verdad? Realmente, a mí me parece que es más importante. Eh, bueno, eh, la campaña de liga comenzaba eh, siendo parte del grupo en el cual estaban Libertad de Paraguay. Estaba Arsenal de Sarandí que en ese momento ostentaba el título de campeón de la Copa Sudamericana. Y el Fluminense de Río de Janeiro, equipo que si bien nunca había conseguido un título internacional, estaba por el hecho de ser brasileño y porque había gastado un montón de plata en reforzarse con el objetivo de lograr su primera Copa Libertadores. Eso, pero pilas, pon, acuérdate de aquel dato clarísimo. Pagó sueldos impresionantes por gente como Washington, como Darío Conca, estos jugadores de los cuales ya vamos a hablar despuesito. Liga supera este grupo queda en el segundo lugar detrás de Fluminense. ¿Perdiendo no un solo partido con Fluminense? Eh, no, pierde dos partidos, pero ya cuando estaba clasificado. Primer, había perdido con Libertad en Paraguay y con, y Fluminense, con Fluminense en, en Río. Pero ya había conseguido su clasificación... Había conseguido ya su primera hazaña... Que era su primera victoria en Argentina... Frente al Arsenal de Sarandi... Eh, aquí en Quito venció sin atenuantes a Arsenal, le metió seis goles, le hizo dos a Libertad, había empatado con Fluminense en un partido que fue trabadísimo, y que me, me parece que ahí hubo un guiño de suerte para Liga, porque tú te acuerdas esa jugada en el, ya era el último minuto en el cual no me acuerdo qué delantero Ceballos derriba, pero lo derriba siendo último hombre, y eso, y no era, dieron penal. Y eso era expulsión, sí, sí, sí, recuerdo, no era hubo... penal y expulsión, dieron no un tiro, bueno, no era, no era penal, era tiro libre, pero era expulsión porque era último hombre, le dieron una amarilla me parece que si Ceballos se hubiera ausentado en los siguientes partidos de Liga en ese en ese en ese cuadro la suerte hubiera sido distinta para definitivamente aquí. porque fue uno de los factores decidores después en el ascenso de Liga y en la final aquí Liga eh, ya protagonizó el primero y el último partido de la Copa que fueron Liga Fluminense y emparentado ambos es, ese ¿no? partido había sido muy, du muy duro ese 0-0 que eh, en la capital bueno eh, pasa... segunda ronda a octavos de octavo. final en los cuales enfrenta estudiantes de La Plata. Fíjate equipo que ahora está en la en la final de esta presente edición. Sí, claro, pero yo justo pensaba, y estudiantes desde hace dos, desde que volvió a conseguir un campeonato argentino vienen Franco Ascenso en torneos internacionales y estaba demostrándolo en esta copa, venía como favorito frente a Liga y Liga estaba demostrando algo sorprendente que estaba eh, Sacando resultados como visitante, ya le había ganado al Arsenal en Argentina y ahora parecía que lo iba a hacer con, con estudiantes de La Plata, sin embargo es un reducto imposible aquel. Y terminó bueno, uno, el 2-1 el 2-1 en el en Estadio el Único pre, en, en el Estadio Único de La Plata Autotriunfo de Estudiantes 2-1 Previamente había ganado Liga, Liga 2-0 a 0, Había aprovechado su ventaja como, como, como local Y sobre todo la cuestión de la altura Le había afectado a muchos estudiantes Recordemos que estudiantes en esa, en esa edición De Libertadores había jugado con el Cuenca Le había ido mal en Cuenca Entonces tenían un poquito esa afectación, Liga aprovechó esa circunstancia, golpeó efectivamente 2 a 0, luego también supo golpear en un momento clave al principio del Go partido de ya que se había adelantado en el marcador en, en La Plata y de ahí Una carambola medio extraña en el área. De ahí a, así es, de ahí remontó, no le alcanzó a estudiantes, se quedó en el camino. Y claro, bueno, viene. Un partido crucial, estos cuartos de finales con San Lorenzo de Almagro. Sí, pero yo antes te quería decir que ya aquí Liga demostró un fútbol muy bueno. ¿Recuerdas el partido contra Estudiantes aquí en Inquinto? Le pudo haber hecho muchos más goles Liga. Así es. Pero hubo un poco de suerte también para Estudiantes. El, el, el, el objetivo de Liga, el que se vio, verás, eh, este planteamiento se vio contra Fluminense y contra Estudiantes. Ser demoledor en casa y golpear en el momento justo de visita. Así es eh, y... Vamos ahora con San Lorenzo nuevamente Golpeaba en el momento justo, se adelantaba en el marcador Esta vez fue gol de Abieler, si más no me equivoco Un regalo Sí, fue una barbaridad del arquero Orión Eh, también verás, eh, se apelaba un poquito a que había suerte en lo que es la campaña de liga Porque el gol también en la plata decían que era falda de Anduja La, la suerte tiene que guiar pero, al, al ganador Pero también. me parece que aquí había una disposición táctica por parte de Bausa Y eso eh, y en algo en lo que Claudio Bielera es muy cumplidor y sigue siéndolo eh, El hecho de salir a presionar desde el saque del arco Entonces eso ciertamente llega un rato en el que te obliga a fallar y tanto el gol en La Plata como el gol en el estadio en, de San Lorenzo en el Bajo Flores hizo que Liga pueda cimentar su campaña Viene el empate de San Lorenzo angustiado con las justas de ahí tenía la obligación de venir acá a sacar un resultado en Quito era una situación bastante difícil sin embargo San Lorenzo había sido otro de los equipos que se había planteado como objetivo ganar la Libertadores y que había hecho grandes contrataciones se lo había traído al nene de Alessandro por una cifra que... Solo Tinelli pudo manejarla. Recordemos que Marcelo Tinelli, el popular cabezón, había, se había puesto en las riendas del, de, de la gerencia de San Lorenzo, sigue, sigue haciéndolo en un despliegue millonario, en esta alianza con Walmart de, eh, y demás, ha hecho que San Lorenzo gaste mucho dinero y en... que incluso en este campeonato están hablando ya de renovar la plantilla se habla de seis jugadores que van a salir de san lorenzo regresemos a bueno, la libertadores en todo caso eso justamente te quería decir san lorenzo había invertido muchos sueldos a vergesio se lo había elevado bastante el precio su... para que no se vaya claro lo habían retenido lo y luego... mismo al carquero orión pero qué pasó eh empató allá a San Lorenzo, llegó acá a Quito con esperanzas muy bajas, sin embargo ya había tenido la experiencia de un estudiante de La Plata que no supo dosificar fuerzas aquí al jugar con Liga en Quito, además ya se habían dado cuenta, ya le te, ya habían a lo largo de la copa habían estudiado, lo habían determinado que Guerrón era una llave, una fuga eh, por la banda en liga Y recuerdo que San Lorenzo fue uno de los pocos equipos que Aguerrón lo pudo maniatar relativamente. Claro, lo, lo, tuvo partido, marca de a dos y de a tres. Claro, el partido aquí en Quito, San Lorenzo lo jugó de una manera muy inteligente. San Lorenzo fue y mucho que mejor que estudiante. a la hinchada de Liga. Recordemos que también hubo empate. Así es, se había adelantado con un golazo de Damián Manso. Golazo. Y luego en segundo tiempo empató Vergesio y de hecho se comió algún par de oportunidades, claro, de oportunidades más. Vergesio. San Lorenzo realmente vino acá a ganar y como tú decías fue un planteamiento muy inteligente muy práctico y que los llevó a la a, a la tanda de penales ya lo tenían estudiado la liga pero liga sacó a relucir eh, sus otras individualidades manso por ejemplo un jugador que dentro de la copa libertadores fue determinante pero que empezó a brillar sobre todo en las fases finales me parece a mí Bueno, se, se fuerza a lo que es los lanzamientos desde el punto penal y ahí teníamos un arquero mucho más experimentado en estas uh -huh. líneas como José Francisco Ceballos frente a, al portero Orión de San Lorenzo que muy poco tenía de experiencia en este caso recordemos que José Francisco Ceballos es un portero pero recontraducho en estas definiciones Acordémonos de la del pase a la final en el 98 de Barcelona contra Cerro Porteño. Uh -huh. Acordémonos del de 92 que eh, también justamente también contra Cerro Porteño Unos cuartos de final que Ceballos atajó siendo la tercera opción de Barcelona ya que el Morales estaba altero. suspendido y Mendoza, Mendoza lesionado. lesionado y entró Ceballos a tapar. En ese tiempo contaba Ceballos con 20 años tenía una tenía una experiencia enorme en lo que es este tipo de definiciones además de, de haber Pancho, sido ya mundialista. De haber sido eh, campeón con con Liga de Portugal En ese Estaría momento con Barcelona su experiencia en el arco Ahora de lo que dudábamos era si es que la gente que iba a patear a favor de Liga Tuviera eh, el tesón necesario para este tipo de presiones Y demostraron que sí lo tuvieron Se sorprendieron Gente como Eder Vaca Al cual no confiábamos el, Ni siquiera estaba caliente, entró al cambio Entró a cobrar el penal El mismo Guerrón de que dudábamos que de pronto Jairo Campos su... pateó Sí, sí Es otro que sorprendió, recuerdo Así es entonces. En cambio el Ceballos atajó dos y se acabó todo. Liga con, con jerarquía en los penales. Aquí no se puede hablar de lotería. Realmente fue el mejor en este, en, en esta sí, instancia. Es, es una de esas situaciones en las que tú dices, realmente ganó el que debía en los penales, no de postes ni jaladas, sino con la jerarquía de sus cobradores y de su arquero. Pasó liga a la siguiente fase. Así es. Semifinales frente al América de México. Un mito es del fútbol mexicano para Ecuador. Eh, <coughs> Recordemos que nos ha ganado hasta jugando carnaval Es, es un Bueno, es un, un clavo que Ahí sigue, que a nivel de selecciones De hecho todavía persiste El primer partido se había jugado en el estadio Allá en el Azteca, Azteca en a reventar Cien mil personas, aunque Dicen que no es lo mismo el aliento de México Que en Sudamérica, que en Sudamérica pesa Mucho más, pero de todas formas ver un estadio Mítico como el Azteca Lleno de un montón de gente que no Te quiere, eh, Es una situación eh, a tomar en cuenta. Eh, en Liga se adelanta también en el marcador nuevamente gol de Luis Bolaños. Eh, manejó el partido, supo desesperar al rival que finalmente le empató con las justas. Llevó ese 1-1. Con ese resultado llegaba acá Quito. De todas y formas, un poquito un, con el nervio... Con, con el... un arbitraje, además, que ah, hay fatal, que reconocerle sí fatal. Todo lo, todo lo pitó para el América, eso sí hay que reconocer. Eh, se veía inclinado hacia el equipo mexicano totalmente. y ahí en el partido aquí en Quito... El de vuelta, Liga trató más bien de conservar eh, aquel gol de visitante. Sí. Terminó 0-0, un partido hoteloso, muy friccionado ¿no? y bastante feo, me acuerdo. fue un partido que más más se lo jugó con con esa intención de conservar el cero y que los mexicanos no no no resuelvan por contragolpe con gente como Cabañas, por ejemplo, y que eh, sabíamos que en en este caso los mexicanos no se iban a quemar como se quemó la gente del físico de, de la gente de estudiantes y de San Lorenzo. Eh, no pasó así, entonces se jugó con otro planteamiento, buscando que ese partido no pase nada. Y no pasó nada, fue un partido feo, pero con ese Liga llegó a la final. Totalmente útil, y Liga pasó siempre de ser el equipo no favorito a convertirse en un equipo para mirarlo ya, porque mostraba una gran solvencia de visitantes, no... recordemos que la campaña hasta antes de la final de Liga se cimentó y se consolidó gracias a sus buenas actuaciones como visitantes, al hacer goles eh, en, en casa rival, y fue una de las virtudes que se consiguió precisamente gracias a lo que tú mencionabas, la táctica y la entrega de los jugadores en Liga había ya grandes figuras como Bolaños, Manso Guerrón, que fue un destape completo en esta en esta Copa Libertadores, Taka Bieler que en el Campeonato Nacional eh, era un jugador un tanto resistido se podría decir incluso pero y ceballos también y, y los bastiones defensivos de ahí podíamos hablar de vera de urrutia de norberto araujo que era impasable infranqueable Entonces... El un, Campos que se Era un equipo en la completo Liga, y, que, y, y eso es lo que se necesita para este tipo de campañas cortas Un equipo completo en todas sus líneas Además completo porque Liga gozó de la suerte de no tener nunca lesionados ni expulsados en, en las fases decisivas En todo lo que fue enfrentamientos, ida y vueltas Liga siempre contó con toda su plantilla Fue un plus que le dio más vuelo a Liga Que llegó a esta final a jugarla primero en Quito Eh donde le favoreció también al Liga el hecho de que en la final y no supo manejar liga no en la final no valía el gol de visitante doble porque recordemos que aquí anotó dos goles el, el fluminense, el fluminense. este fluminense dirigido eh, por como Renato, Renato Gauso eh, un, una figura de, de las tantas que hay en Brasil eh, este equipo ven, tenía un se, se lo veía nosotros Habíamos analizado esto viendo la Copa Libertadores del año pasado, que era uno de los candidatos a llevarse el título, veíamos que era un equipo con mucha entrega, era un equipo que sabía remontar marcadores, lo hizo en cuartos de final contra el Sao Paulo, luego convoca. y luego con Boca, fíjate que la... eso es lo que suelo cómo es esto charlar con periodistas con amigos, periodistas brasileños que siempre me alegan el hecho que Fluminense se bajó a los más pesados, a dos que a dos que al menos a nivel de Libertadores son históricos y que siempre son favoritos al título como son Sao Paulo y Boca Juniors. 7 títulos y que la y, así, y siete 8 eh, títulos a entre ver, los dos sumados entre los dos son 8 títulos. títulos, así es. Y, y me decían que no, que Fluminense ya llegó gastado a eso, que tuvo que batirse con gigantes, y que siempre tuvo que remontar, y eso es verdad, o sea, está, estuvo al borde de, lo, de la eliminación en ambas llaves, y en los últimos instantes supo revertir la situación y llegó a la final contra Liga, pero... La con Liga. Pero bueno... Temieron mucho a la altura, sin embargo, el Fluminense hizo dos goles aquí. El, el planteamiento en el primer tiempo de Fluminense fue terrible, no no marcaron nada, eh, se confiaron mucho, Guerrón y, hizo lo que quiso. Liga se dio gusto haciendo gol. Y en el primer tiempo ya estaban 4 a 1, eh, date cuenta. Entonces, para el segundo tiempo replantearon, ahí sí ya cerraron las salidas de Guerrón y de Bolaños. Eh, hicieron faltas en el medio campo y vino el 4-2 con el que daban un poquito de espera les Tenía la esperanza de... Pero ya se olía, yo creo que ya estaba cocinado prácticamente el campeonato de liga Sin embargo había este monstruo, todavía este miedo de jugar en Brasil En el Maracaná en el Maracaná, 100, todavía había mucho miedo 100.000 personas, aquí liga se haciendo se una bulla horrible ¿Tú te acuerdas del recimiento de Fluminense? tuvieron que pa, eh, Cuarto de hora después de arrancar el partido Porque el humo, las bengalas, era una cosa impresionante Un recibimiento espectacular Y Liga movilizó Su gente a Brasil una algarabía Particularmente Quito estaba paralizado Por, por seguir los, los pasos de la Liga Que salió campeón Una vez más Gracias a ser un buen visitante Así es, empezaba con gol Otra vez de Luis Bolaños Sí, sí, de Luis Bolaños del mismo año al primer tiempo el cual mató psicológicamente al, a, a la hinchada de Fluminense se y una presión quieta. impresionante sobre los presión. jugadores así es pero de todas formas una vez se vio que este equipo Fluminense fíjate lo buen equipo que era nuevamente eh, rem, eh, cuesta de, cuesta abajo empezó a remontar y tres golazos de Thiago Neves puso la, la cosa el, la serie igualada ...y hasta pudo haber un cuarto en ese equipo... ...ceballos tapó entrega, mucho... ...entrega no le faltó al cuadro Fluminense... No Realmente le faltó pierna un... después de los penales creo ...así yo. es, primero los suplementarios se gastaron mucho... Y, ...y justamente llegaron muy cansados a la serie de penales... ...la cual Ceballos se lució, tapó a todas las figuras... ...a Conca, a Tiago Neves que había hecho goles... ...a Washington, a, todo, a todas estas figuras... ...a esas alturas Fluminense. ya corrían lágrimas... En los ojos de Fosati Y Ceballos de Fossati, Renite, oso, y, Estaba realmente Fosati estaba En los ojos de Bausa Porque Bausa no pudo ver los penales vos lo Bausa dices, se fue al banco Agazapado pero... en el banco como caracol eh, Derramando lágrimas por todo lado Y se convirtió Esta historia impensable En una realidad épica Cuando Patricio Urrutia Levantó la copa Para Liga Deportiva Universitaria de Quito Dándole así su primer y hasta el momento único título internacional Y primer y único título internacional que haya conseguido un club ecuatoriano en torneos oficiales Así es, eh, Liga Deportiva Universitaria tiene la opción de conseguir otro título internacional más En este momento ya que venció al Inter la semana pasada 1-0 Un partido que pudo haberle ganado por dos y tres goles Tranquilamente una vez más, liga. Y, y liga. Yeah, drivers. Drivers. Y liga. De repente llegó Ramber Vera y liga cambió ¿Y Aquí se dijo... Así, ¿no? no queremos Aquí... exagerar, pero habíamos dicho, liga necesita Aquí medio campo. Aquí se dijo. Liga necesita medio campo, liga necesita medio campo, se lo trajo a Lara, se lo trajo a Vera. Y veamos... Fueron verla. los que dieron más resultados en, resultado en Brasil. Aunque el gol fue de Taka Bielar, pero tras una piñada espectacular de Cristian Lara y etcétera Entonces Liga la próxima semana tiene la oportunidad aquí en Quito de confirmar ese result confirmar el saque como en el tenis <risa> y hacerse de su segundo título en Y internacional. ser el equipo más ganador ecuatoriano a nivel internacional Ya sí es, ya es caída y limpia, loco, la la plena. Es caída y limpia, cierto es. Así Oye es. Que te iba a comentar Ah, y Internacional acaba de perder la, la final la de la Copa Copa do Brasil Copa do Brasil la perdió Viene de tumbo en tumbo Así que Liga lo tiene aquí listo para darle y, el golpe final Y bueno, pero lo bueno es que en el torneo en el Brasileiro Hizo hat-trick el Chucho Balaños Pero bueno, no, no es bueno para Liga, ¿no? Eso no No, pero no, no, serás de de Internacional patria, como oye. yo puse ahí en el blog eh, Es el equipo brasileño que más inversión ha realizado ahora Y hasta el momento no le está resultando nada. Pues. Sí, para que veas que no todo en la vida es el billete, hermano. Así es, Lo cambio... mismo pasó en la Libertadores que ganó Liga, porque San Lorenzo y Fluminense gastaron, pero entre 5 y 10 veces más el presupuesto de Liga, de, de Liga para la Copa. Y... y Liga los dejó en el camino. Así es, bueno... Muy bien, felicitaciones a, la, a los hinchas de Liga, y esta es una fecha que no pueden olvidarse, sí, o sea... Si no se acuerdan que... Hoy es un año de que campeón de liga, pues hay tabla, hay tabla. no, no O sea, dedíquense a otro deporte. Así es. Eh, nos vamos con otra pausita musical para luego hablar de Libertadores y, y de, de créditos en el extranjero. ¿Con qué nos vamos Así a ir es. En este momento nos vamos a ir con otra canción muy clásica de Michael Jackson, esta es Smooth Criminal, aquella en el que sale con el smoking blanco que hace el desafío a la gravedad y que amaga que se da duro no no o sea Michael Jackson gran artista y todo pero no no te la creías que era puñetazo no no déjese de lámpara bueno nos vamos esta es del álbum Bad que salió en 1987 y donde ya era color chocolatito ya no era negro ya era leche con chocolate ahí Michael y ya regresamos aquí en fútbol y asociados asociado viste Ese es el... estábamos oyendo Smooth Criminal, aquí volvemos en Fútbol y Asociados. Y bueno, eh, ¿qué se va a hacer con toda la gente que compró los miles de boletos para los shows en Londres de Michael Jackson? no? Es, es medio loco porque igual había gente que seguía comprando los boletos cuando murió Michael Jackson. <risa> para, para, tener, para tener el boleto, pues, para sí, tener ¿no? como una reliquia. Me parece que en... Ni siquiera han de pensar en las devoluciones Ha, ha de haber gente que se sí ha de pedir su devolución pero, no, sí, O sea, se piensa, se, se aseguró que ponte En eBay, creo que se llama eh, Van a devolver todo lo que hayan pedido y Igual en compras formales Se va a devolver, eso es lo que han dicho Pero creo que mucha gente no va a querer que lo devuelvan, sencillamente Sí, porque se, se, se habla de que la, El público inglés sí es medio fregado con estas Cuestiones de las devoluciones Me acuerdo, por ejemplo, que el concierto A los años que Oasis va a su querido Manchester a dar concierto y Noel Gallagher abre la boca y dice como había habido algunas fallas en el sonido y demás dijo bueno este espectáculo va a ser gratis que pero como son de broma y mucha gente se sí exigió su evolución cosa que desilusionó a los hermanos Gallagher entonces hablo un poquito de cómo es el espíritu inglés pero me parece que como hay contacto no habría eso no, no sé no sé se habla de 10 millones de dólares invertidos en en, hay unas cintas de grabación, se ha grabado todo lo que ha hecho Michael Jackson en las, en las en las prácticas para hacer el show el montaje del escenario se dice que había una cosa impresionante porque se estaban planeando efectos en tercera dimensión mientras cantaba Michael Jackson que va a ser un, un, un concierto brutal con eh, juegos de artificiales eh, juegos de artificio con bailarines sí, por sí, doquier que iba a estar una locura entonces se habla que lo que se pueda perder en devoluciones la empresa que esté involucrada en esto lo va a ganar eh, al rehacer un, un video en vivo porque no, Michael Jackson nunca tuvo un video en vivo de actuaciones ni ni nada Entonces pues dicen que todo eso está documentado y que se puede sacar tranquilamente un DVD o algo a la venta que seguro se va a ganar pan, pan caliente, caliente o sea. Y claro, van a recuperar sí. de ley ahí todo lo que han invertido. Entonces, veremos qué sucede, ¿no? Así es, bueno. Eh, Michael Jackson... Creo que sus su, sus álbumes más pepa, ¿no? El Out of the World que oímos. Luego vino Thriller, el mega hit. Eh, después, Ese fue el fuera de serie. Que así lo que es, ahí estuvo Bad, que tuvo su buena venta. Pero siempre fue decreciente la venta Es de que después álbum. de Thriller, loco, supera eso. Es muy difícil ¿no? y hay un contrato todavía con sony vigente hay deudas todavía de michael jackson Ay, por ahí la querida señora mamacita de michael jackson posee el catálogo de los beatles por el ejemplo. catálogo de los beatles eso es, eso es una de las cosas que por ejemplo michael jackson eh, lucró mucho o sea fue muy inteligente al comprar el catálogo de los beatles y cobrar montonones de dinero pero, pero, por, por eh, sus derechos. Esa historia medio como que fue una, una zapada de Michael ahí le le jugó medio Barcelona a Paul McCartney algo ah, bueno, así, no, no sé bien cómo sería pero hubo gran polémica ¿no? y uno de los movimientos eh, monetarios importantes de Michael Jackson fue este porque a Michael incluso le estaban subastando ya hasta los juguetes extraños esos que tenía eh, en Neverland la jirafita y aparentemente igual le van a subastar mucha ropa El y cosas que él quiso retener hasta antes de morir que él había hecho todos los esfuerzos por impedir subastas y todo para él volver a atesorar este tipo de cosas eh, ahora igual creo que serán subastados, tenía yo vi, o sea muñecos de Spiderman de tamaño real, de muñecos de Batman, ahí. cosas así y un Michael Jackson lo más chistoso es que hay una foto del man con un muñeco de él que es tamaño real, pero el muñeco es negrito, o sea, y al lado el man está en la foto, así todo paliducho como Ya debe haber sido tuquísimo el muñeco. De... Claro, medio chistoso, o sea, no sé, bueno. Bueno, y de ahí ya la carrera en verdad empezó a decrecer, para partir Sin de embargo, 95 no, del no history. Sin embargo, El último disco, el Invincible, me acuerdo, fue flojo nomás, así, no, no me gustó mucho. Y no tuvo buenas ventas tampoco, y en fin, no hizo ni siquiera shows en vivo. Hasta de... ahora que iba a ser una brutalidad los conciertos que iba a dar Ma eh, Michael Jackson, bueno, se han cancelado y seguimos aquí escuchando. Y mucho. bueno, vamos. A un, su tumen, más deporte. Ahora sí vamos, vamos con una de las alegrías de esta semana que fue la firma de Luis Antonio Valencia con el Manchester United, contrato a cuatro años. Mucha guita de Por medio. Va a ganar 6 millones anuales, más o menos. ¿Qué bestia. Año. Cómo era, era con 700 dólares por minuto, una cosa. así. No, no por hora era más o menos setecientos dólares por hora de trabajo. Bueno, para futbolista ecuatoriano es una cifra. Sí, para ecuatoriano en general es una cifra brutal. Sí, sí. sí bueno, menos para, para el Para ser humano en es brutal. 700 dólares, setecientos dólares la hora. Creo que lo único que no le haría a mí es lo que. Pero bueno. Eh, <risa> en fin. Oye. Eh, y seis millones al año y se lo tiene bien merecido. Toño que, recordemos, es de sucumbidos, un joven humilde que en una en una biografía de él que estuve leyendo un artículo, dicen que ayudaba a su familia mediante la venta de bolos. Noble profesión. Llámese... Noble profesión. Llámese, ¿Cómo, de bol... ¿cómo le llamaríamos? De una manera? No sé, loco, bolero. No, eso es el... era sí, era, era, era bolero, bien, ¿no? no sé, pero trabajaba y como tú también conoces mucho de, de, de un poco de más de la historia del toño porque tu papá eh, al ser dirigente o al haber estado vinculado al nacional creo que tuvo alguna impresión de él y confirmas con tu de, testimonio que me diste hace un rato que Toño era una persona muy cumplidora muy tranquilo sencillo, sacrificado, no characa no es muy bullanguero que digamos y con la prensa Con la prensa era bastante claro. reservado, sí. ¿sí? ¿no? Era un poquito hasta difícil conseguir notas con Toño en esos tiempos. Sí, sí, no, no, no, era, no era fácil. Un jugador que apareció con... de repente ganándose la titularidad en el Nacional siendo muy joven, claro, que no... fue incluido tempraneramente en la selección y que... Catacultó su te carrera te internacional desde aquellos dos goles que le levantó a Paraguay Un incidente que tuvo... Bueno, Toño Valencia, más o menos en agosto de 2003 eh, eh, Se empezó a incluir en la titularidad del nacional Ajá. Y sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria Ya en esos momentos con 17, 18 años a la selección Bueno, pasa que Toño va para el Llega... Ajá. Y bueno le dije, dejen que así bueno voy a entrenar y ¿cómo así usted quién es? Yeah. Antonio Valencia y quién es Antonio Valencia sí. tuvo que llamarle al Capiluna y que le, le incluyen es algo similar a lo que le pasó a, a Felipe, Felipe Calcedo el otro día en Guayaquil donde le acusaron de ladrón y le querían llevar preso Me resulta que el señor, el dueño del local este, había sido peruano, creo. Entonces, ya en... medio lógico, tal vez que no lo identifique. Pero lo extraño es que cuando ya la policía le dijo, señor, este es un futbolista con mucho más poder económico e incluso eh, legal que usted. Así que, y, lo, y ojalá le ponga una demanda a Felipe Caicedo, y sé que lo va a hacer. Eh, el señor esto le seguía insultando que vos, hijo de tal, que me quieres robar, que largue... Que... Y le seguí insultando, a pesar de que ya le dijeron... Ya, no vea, pana, este señor es más famoso que bueno, es de Largo. Ajá, esto, esto mismo le pasó a, a Toño Valencia. A Toño, ya me imagino que, que, que dirán los, los guardianes de Parcayacu hoy por hoy, cuando le ven en la cima del... O oh, bueno, codeándose con la gente más importante del No sabemos mundial, qué ¿no? número va a utilizar todavía el Toño Valencia en su equipo. Esperemos que le den el 10 <risa> Que no, le no den eres... el de Cristiano, no me entiendes El 7, que le den, claro sí sí este es el número Bueno, el 10 es Wayne Rooney, entonces es medio difícil Bueno, ahí veremos que lo importante es que Toño Valencia, ojalá se consolide en el Manchester Lo veamos seguido, enfundándose la titular de los Red Devils Lo veamos ahí en Champions, en la Premier De rojo a rojo el Toño Valencia Así es, de club glorioso De un equipo De solo en clubes <risa> gloriosos <así. risa> Claro, como el recreativo de Huelva. Así, ¿Ah, no, es. No, no, sí, es glorioso el recreativo, es el club decano del fútbol español, ojo. Te iba a decir que es un club muy antiguo, el recreativo. Es el decano del Ajá. fútbol español. Y estuvo en el Nacional, un club eh, muy connotado aquí en el Ecuador. Poderoso, no, fíjate, sin duda, te, es una... y Ahí estuvo en el Villarreal, un club. Eh, digamos que es en el Villarreal, era el club más como outsider y tal vez el Wigan en el que estuvo el. Yo me, el me el... parece que más outsiders del Wigan, loco. Pero no el Villarreal, nada. el Villarreal también es un equipo chido. Villarreal ya Fíjate que Villarreal en esa temporada versión. terminó siendo semifinalista. Sí, sí, pero el ya Villarreal, tenía su vuelo ahí. El Villarreal es un equipo considerado de media tabla en España y hasta antes de que le metan el revuelo que le han dado ahora, el Villarreal no pasaba a ser un, un equipo de grandes líderes. Dime tú alguna vez que el Villarreal haya sido importante a nivel internacional. El 2006 loco. Por eso mismo es un equipo de repente es un equipo que no tenía más historia que por ejemplo el manchester en el que está ahora o el no, mucho, no nada que ver pero y ahí, parece que ya se había ganado su cierta fama la que no tenía el Wigan que era recién ascendido y del cual no sabíamos pero naranjas de, de, de su historia y demás la de Wigan era un equipo chico pero que de todas maneras hizo el esfuerzo por llevarlo al Toño que tuvo un muy buen mundial eso fue lo que le, le catapultó al Toño A bueno, nuevas ligas eh, eh, Ese esfuerzo valió la pena en el Wigan Ahora billeteadísimo debe haber quedado Ese, ese equipo luego del traspaso Y podrán hacer muchas más inversiones Uy. Y podrá consolidarse sobre todo en primera división Y 25.6 millones de dólares Creo que son los que se pagan por el Toño De los cuales el Nacional tiene derecho Del 30% que le corresponde Al Villarreal, un 20% Creo el Nacional Bueno, creo que le doy un millón, una cosa así Que, es que importante. aquí es buenazo O sea, si te den unos 500 mil dólares Luego de del no tercer traspaso que tiene un jugador Gracias que aquí sirve Yo de creo que al Nacional le puede venir muy bien eso, Un millón de dólares algo, así es Y ser. todavía se espera también parte de lo que sería la tra el, el traspaso de Cristian Benítez Fíjate que los hoy por hoy jugadores Más caros del fútbol ecuatoriano surgieron Del Nacional, es algo que la dirigencia de Debería tomar en cuenta Y cuando el gusto de haber jugado contra el Chucho Benítez Así es Y, y... además, por ejemplo, el, el paso del Chucho Benítez es... Es incluso histórico en su equipo, porque el Birmingham nunca había gastado algo así con tanto, billete, tanto claro. dinero, porque son 14.5 millones, es un es un fichaje histórico también el del Chucho Benítez, que claro. ojalá le vaya muy bien, igual que Altoño Valencia, estamos seguros que lo van a hacer. Tenemos mucha gente en la Premier, ¿no? Giovanni Espinosa también va a estar en el Birmingham. Veamos si Felipe se queda o se va a Portugal, que es lo que dicen Sporting Lindsay. ¿Sabes qué es lo extraño? Eh, la gente del del Manchester City no se quiere desprender de, de... a pesar de seguir trayendo más y más jugadores en ofensiva lo llevan incluso a Roque Santa Cruz, creo. Sí, a Roque Santa Cruz. Pero ¿qué pasa? Sí, sí. Roque Santa Cruz tiene tres, tres o dos años máximo de fútbol en cambio... Nuestro nuestro jugador, jugador está... que vive lesionando. Ajá, club. y el futuro está en... En Felipe Caicedo, Felipe Caicedo creo yo. a nosotros nos parecería mejor que vaya un Sporting de yo Lisboa donde preferir. pueda jugar más sí. seguido donde pueda consolidar su pero foot. ellos por sus intereses creo que podrían prestarlo incluso sería bueno veremos el futuro de Felipe Toñito Valencia que además es grato decir que y leer las reseñas Ferguson dice que han estado estas dos temporadas que estuvo ahí Toño Valencia le han seguido la pista desde hace rato y qué bueno que no vaya al Madrid porque sucedería algo parecido a lo que le va a suceder a Benzema que es un joven que también se fue para el Madrid así es, el siguen contratando superestrellas del Madrid y ojalá no lo fundan como a, J a Klaas Jan Huntelaar a Snyder a Arjen Robben, que en cambio parece se podrían ir por el Milan por ahí así es sí. a Cassano, Ay, no, yo creo que, que el ejemplo más patético Cannavaro, es David, Cassano, Beckham, David Beckham, Robinho cantidad de jugadores que no tuvieron nada de lustre. Yo leí la traba de Beckham antes de que llegara Madrid. El mismo Pipa Higuaín. Owen. Michael, Owen, Michael Owen, Owen. Casano. Ojalá no le suceda lo mismo a Benzema. Sí, sí, esperemos que no. pero... Uh -huh. Y Kaká fue presentado como en concierto de rock ante ah, como sí. más de 50 mil espectadores. Le dieron la número 8 hay la Oye, expectativa eh, de ver Cristiano Ronaldo cosa, no hay una cosa que, que yo estaba viendo verás. tú sabes el el, el cómo es esto el seguimiento mediático que gent, que tiene gente como Cristiano Ronaldo Ajá. y como Kaká que aparte de ser grandes futbolistas son gente que tiene su pinta y que tiene trillones de admiradoras de público femenino, ¿Sigues? ¿no tendrá algo que ver de eh, eso eh, en la contratación del Madrid, el hecho de que tenga ese arrastre de público femenino, y de que son jugadores pintones, aparte de buenos futbolistas? Claro, yo tenía una familiar emigrante en España, ella era fanática de Iker Casillas porque decía que era guapo y todo, y por eso sí soy hincha del Madrid, ¿no? Yeah. aunque seguramente no será bien vista por los ultras y todas las cosas que hay en Madrid, pero... Es hincha de Madrid, ella solo por Iker Casillo. ¿Y cuántas se habrán hecho hinchas por Michael Owen o por, por Beckham? ¿Ahora por Kaká o por Ronaldo? Así es, eso es... es demas... Hay veces que peca de demasiado marketinero el Madrid y eso le, le ha costado el, la pérdida de vigencia, sobre todo a nivel europeo, me parece. Así es, oye, y también te quería decir... ¿Qué, ¿Qué camiseta le darán a Ronaldo? Porque la 7 es de Raúl y esa no se la puede tocar, creo yo. Debe de, de dar un número pasado el 20, supongo. Bueno, ya veremos. También comentarles que el, el Toño Valencia va a reemplazar a, a Ronaldo en su posición. Porque por ¿En ahí su para, posición? ¿no? Claro, es la posición más o menos de, de Ronaldo. Pero es un poquito más retrasada la de Toño, no sé. Pero yo creo que va por ahí. Yo creo que lo puede hacer. Mm, sí, capacidad futbolística no le falta al Toño. Bueno, eh, ayer se jugó Copa Libertadores, Estudiantes fue el primer finalista, eh, derrotó allá en el Estadio Centenario, en el Mítico, al Cuadro del Bolso, al Nacional de Montevideo. Esta serie realmente Nacional sí bajó un poquito su accionar, me, me parece, sí. porque venía haciendo una muy buena primera etapa. de no, la... hecho muy buen fútbol y, sí, y muy, yo lo vi también un partido. Muy bien, le le, le hizo toser a River Plate y a y bueno el nacional paraguayo que no fue un gran rival tampoco en cuartos de final le sometió a palmeiras eh, tanto sobre todo el partido que fue muy bueno fue el que jugaron allá en la en palestra italia pero yo creo que pesa definitivamente el, el proceso que el proceso que está persiguiendo la gente de estudiantes hay una gran base de jugadores muy buenos jugadores en estudiantes de la plata se han reforzado bien con ejemplos la la, la gata fernández eh, y un par de jugadores más Este es de Galván, por ejemplo. Así es, B, ¿cómo es este jugador con B? Se me olvida yo también. Sí, sí yo que también que es... estoy con la punta de la lengua. Se me olvidan, pero son tres jugadores grandes que trajeron y es un proceso que Viene. Fíjate que es titular en la selección claro, desde de hace tres años manejándolo la gente del pincha. Verón y que se que es un referente. Y eso que no jugó ahora Verón y Perso. aparte, aparte de, bueno, en lo que es la campaña, aparte que de, de, de sus dotes como futbolista, es un referente en, lichada, eh... Con en la Con banca un ex gran armador del fútbol argentino mismo. Y bueno, creo que estudiantes se merece, la verdad, paso a. La alegría para la gente porque yo estaba viendo en la cadena de Fox Sports de, de que un equipo argentino vuelva a jugar la final Y sabes que, hay algo Yo estudiantes no lo he visto tanto la verdad Pero eh, hay algo que es muy cierto Es uno de esos equipos que mantiene un estilo de juego Conozco que estudiantes siempre ha sido un rival al que es difícil Por ejemplo hacerles goles de cabeza o con pelota parada Y que ellos también cuando atacan en tiros de esquina En... En cobros sí. cobros laterales Cobros de tiros libres Son muy metódicos y eso es algo de una escuela Muy antigua o de sabes, estudiantes Es, es sí que sí, tengo eso conocimiento sí. En la primera ronda me, me parece que justamente Apelando al juego que tú describías eh, Pudo pasar de fase El único partido flojo que le visto a estudiantes Fue el que jugó aquí con Deportivo Quito No sé si pese la altura, no sé qué, qué qué qué será al respecto De hecho de hecho también a mí me parece que Deportivo Quito jugó una Copa bastante aceptable Fíjate que su grupo probablemente haya sido integrado por los dos finalistas Porque hoy en esta noche Cruzeiro está chance de meterse a la gran final de la Copa Libertadores Ya que Pero tiene claro, la ventaja Recordemos que también los equipos brasileños marcan muchos goles Normalmente muestra de ello el 3-1 que le marcó Cruzeiro a... A, a Gremio de Porto Alegre ahora en la revancha quién sabe y los brasileños marcan normalmente y les hacen así como marcan muchos goles sí, pero me parece lo que el brasileño tiene la por el mango porque y tiene mejor no es un fútbol equipo, es un equipo con más orden el mejor defensa. fútbol eso no hay duda bueno eso con Copa Libertadores de la próxima semana para y ir acabando esto lo final. último para que cierres Eddie Wimbledon, Wimbledon. bueno estamos en las semifinales Eh, no, no, no disponemos... Se está jugando el partido todavía entre Venus Williams y, y Dinara Safina. Eh, todavía no tenemos el resultado. Sabemos que ya Serena doblegó a Elena Dementieva. Y es la primera finalista en lo que es las, las mujeres. Mañana son las semifinales. Juega Federer contra Tommy Haas. Y juega... Este partido va a estar buenazo hoy. Hazme caso, el de Roddick contra el crédito inglés Murray. Eh, ayer el partido entre Roddick y Leighton Hewitt estuvo impresionante. Fue una cosa bárbara. Eh, ¿Qué te puedo decir al respecto? Cinco sets. Me, me gustó mucho la actitud de, de Andy Moore. De, más bien dicho, de Leighton Hewitt. Un jugador que un poquito había venido de... Uh, de capa caída en estos momentos. Sin embargo, Ponte pues, tuvo el mérito de de vencer a Del Potro, por ejemplo. Claro, pero ahora con si es que lo gana Federer lo va a desplazar a Nadal otra vez a segundo puesto, pero por muy pocos puntos, ya lo que yo te decía, no va a haber una pelea así palmo a palmo por ver quién termina como ganador de en este año del ranking de la ATP y también incluso podría haber sido desplazado eh Nadal la tercera posición en el cla en el caso de que ganara Wimbledon Wimbledon este Andy Murray Murray Andy Murray, el... Andy Murray. ¿verdad? Así es. Bueno, eh, antes de que nos vayamos, vamos con la fecha 21 y sus respectivos pronósticos. Todos sabemos que va a ser en horario unificado. Esta... Las dos últimas fechas se juegan en, en... Horario unificado en el todo va, para, todo va para el domingo 5 de julio, 12 horas. ¿no, y cierto? nos vamos a despedir el programa con tabla y pronósticos aquí en julio. Así sí. es, bueno. Eh, Les exhortamos tabla, a tabla. que nos manden ustedes también sus sus pronósticos, muchachos. Recuerden que siempre serán tomados en cuenta y déjenos sus comentarios. Primer partido Deportivo Quito Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. Eddie, ¿qué opinas? Opino que va a haber un gran espectáculo. Eh, no mentira, me yo creo que este partido lo va a ganar el Deportivo Quito por mm, 2-0 2-0 por el Deportivo Quito Creo que empatan a unos ya, bueno, eh, ¿Qué dice el Alejo? El Alejo no sé qué dijo porque no, no me he contactado con él últimamente Pero ya, ya va a expresar su pronóstico a propósito que ya me pasó otra vez en, en la tabla. Y Yo sigo rezagado, ya no es novedad Bueno, Emelec, Frente Nacional en el Jot George Capul, creo que gana en Melec 2 a 1, tú Eddy, ¿qué opinas? Eh, me parece que para no ser mercenario vamos en a parte. ponerle un, un, un 1 a 1 Muy bien, siguiente partido es Politécnico Universitario en el Estadio de La Cocha creo que gana la Espol 2 a 0 al técnico universitario, tú Eddy, ¿qué opinas? Me parece que este partido queda 2 a 1 2 a 1, en muy bien del Eh, Liga de Quito frente a Liga de Puerto Viejo, partido entre Ligas en Casa Blanca. ¿Qué opinas, Eddie? Me parece que Liga gana 2 a 0 también. 2 no, 3-1, 3-1. 3-1. Yo también creo que gana Liga Deportiva Universitaria, pero 2-0. 2-0. Siguiente partido será el Cuenca en el Bellavista de Ambato. Creo que empatan a unos. Eddy. Me parece que en este partido va a ganar uno por cero el Macará. Muy bien. Y el último partido de la fecha será el Manta Olmedo en el Hawkeye. Creo que ahora sí gana... No. Eh, el Olmedo gana uno cero al Manta. Visita. Listo. Me parece que empatan. Muy bien, Edison. Son fue el pronósticos de aquí en Fútbol Asociado. Nos vamos a ir inmediatamente con la tabla de posiciones agradeciendo al Manjar entretenimiento para adultos porque la vida es más sabrosa con el manjar, agradeciéndole también a Metal War y a su gerente, dueño y administrador, el señor Alejo. Eh, también agradecemos mucho al grupo SEMA de Capoeira que nos hace mucho el aguante, nos escucha y, y todo lo concerniente. En el cual somos muy orgullosamente parte de... Eh, también agradecemos a Live Soundtrack, el blog de... El, el blog de música que te trae A los eventos así es que te trae los de, eh, eventos de, de bandas locales, bandas quiteñas. Aparte de que te hace mucho recordar y sobre qué es lo que pasaba en la movida musical hace mucho tiempo. Más que nada hacer estos ejercicios nostálgicos es muy simpático. Por ejemplo, hicimos el ejercicio nostálgico de Michael Jackson en el último post viendo sus 3000 Moonwalkings. <risa> más y viendo ponte el video de black or white que que me, me evocaba mi infancia ponte para empezar verlo a Macaulay culkin cuando era chamo y, y decente y ver todo todo lo que fue el vamos con la tabla que no ahora sí vamos con la tabla emelec ¿no? primero 37 puntos y más 10 liga viene segunda con 36 puntos más 19 es más 19 a liga le permite Eh, respirar tranquilo y de seguro entrar a Sudamericana Tercero viene el Olmedo, ojo con el Olmedo, 32 puntos y más 4 Cuarto viene la Espoli, 30 puntos y más 1 El mismo puntaje tiene el Macará, 30 pero menos 1 eh, El quinto el Macará, sexto el Nacional que se ha relegado terriblemente 28 puntos y más 5 Tendrá una difícil fecha de visitante frente a Melek bueno, Sigue esto, eh... hasta la tabla Me parece que está un poquito apretada todavía la situación entre el tercero y el sexto puesto Así que habrá muchas cosas todavía por definir Pero bueno, el séptimo lugar, bueno, de hecho hasta el séptimo Porque Liga de Puerto Viejo también tiene 28 puntos Pero menos 8 de gol, diferencia Una campaña creo yo destacable del cuadro de la Capira El séptimo lugar para el Deportivo Quito 27 menos uno, ojo con el Quito Que también tiene un calendario con el cual le puede aspirar a ciertas cosas El Cuenca está en noveno lugar con 26 menos 2 décimo lugar para el Manta Fútbol Club con 22 puntos menos 8 el décimo primer lugar para Barcelona con 20 puntos y menos 5 el último lugar y también con 20 puntos el técnico universitario 20 menos 14 a Barcelona le salva el hecho que el técnico tiene una defensa malísima así es Serie B, Eddie. primero viene la lista déjame recordarte que se acabó la primera ronda en la Serie B ajá Y le tiene como campeón de media temporada, se podría decir, a la Universidad Católica con 35 puntos más 19. Segundo está el Independiente del Valle, 34 puntos más 19, que ya despidió a su figura Jefferson Montero, que se va para el Villarreal de España. Y se fue haciendo gol. Así es, y esperemos que le vaya... Man ¿Qué manera de despedirse? Que le vaya muy bien allá en el fútbol europeo a Jefferson Montero. Tercer lugar, la Grecia de Chone. 29 puntos menos 2, remate en el tercero el cuadro chonero, choneado. Vamos, Greta. Y vamos, y todavía. Ya ha más abajo. No, ya está tercero, <risa> loco. ¿no? Ya vas a ver, ¿no? Dudo que acienda, pero... <risa> Cuarta las aves, 27, 27 más 5. 5 20, <risa> quinto para Limbabura, 27 más 1. Sexto el Municipal Cañar, 22 menos 1. Séptima Liga de Loja, 22 menos 8 octavo desde hace rato el Aucas 18 menos 5 ya son 5 6 fechas que sigue ahí estancado en octava el, el Aucitas, noveno el Atlético Audaz 17 menos 14 y Rocafuerte que es el eterno colista en esta tabla al igual que técnico universitario en la otra con 15 y menos 14 y fíjate que el Aucas está más cerca de los de abajo que de lo de disputar un séptimo o sexto puesto ya, ya casi lo cogieron el, el Audaz y el Rocafuerte, una pena que, que el Aucas esté en estas situaciones Eh, muy poco probable Que retorne a la Serie A Y otra vez pa me parece que va a estar peleando Por la categoría así parece, bueno Muy felices con los traspasos de nuestros jugadores de Al exterior Y la verdad eh, Un orgullo verlos por allá Ojalá, ojalá lo, sabes que le falta Al, al Toño le falta un título internacional Por ejemplo Benito si sí lo consiguió con el Santos Laguna Fue campeón de México Claro, lo malo es que quede fregado con el Wigan que gane algo Claro, con el... ahora con el Manchester Ponte Aunque sea de suplente yeah. Y que no lo sea ni de chiste Podría ganar lo que desee Bueno, sí, está, está precisamente Servido en bandeja la situación Esto fue Fútbol Asociados Extension Versia Bueno, tuvimos muchos temas de qué hablar Es que cada vez se arman más polémicas En el programa Y muchas gracias a quienes nos hayan escuchado Dejen tu... sus comentarios Así, es, tuvimos una muy buena audiencia, por ejemplo, cuando ya le trajimos Dalmanos. Muchas gracias sí, a todos quienes nos han asociado. escuchado. Y eso viene siendo todo por el programa de hoy. Gracias y chao. Arrigado, team. Fútbol asociado, ¿viste?